El hobbit de J. R. R. Tolkien. En el umbral. Durante dos días enteros, remaron aguas arriba y se metieron en el río rápido, y todos pudieron ver entonces la montaña solitaria que se alzaba imponente y amenazadora ante ellos. La corriente era turbulenta e iban despacio. Al término del día tercero, unas millas río arriba, Se acercaron a la orilla oeste o izquierda y desembarcaron. Aquí se les unieron los caballos con otras provisiones útiles, y los ponis e y el resto fue almacenado en una tienda, pero ninguno de los hombres de la ciudad se quedaría con ellos tan cerca de la sombra de la montaña, ni siquiera por esa noche. No al menos hasta que las canciones sean ciertas, dijeron. Era más fácil creer en el dragón. Y menos fácil creer en Thorin en marcha por esas tierras salvajes. En verdad, los almacenes no necesitaban guardias, pues aquellas tierras eran desoladas y desiertas. Así, cuando ya caía la noche, la escolta los abandonó, escapando rápidamente r í o abajo y por los caminos de la orilla. Pasaron una noche fría y solitaria y se sintieron desanimados. Al día siguiente partieron de nuevo. Balin y Bilbo cabalgaban detrás, cada uno llevando un pony con una carga pesada. Los otros iban delante, marchando lentamente, pues no había ninguna senda. Fueron hacia el noroeste, desviándose del río rápido y acercándose más y más a la gran estribación de la montaña que avanzaba sobre ellos desde el sur. Fue una jornada agotadora, silenciosa y furtiva. No hubo risas, ni canciones, ni sonidos de arpa, y el orgullo y las esperanzas que habían reavivado los corazones mientras entonaban los viejos cantos junto al lago, murieron pronto en un fatigado abatimiento. Sabían que estaban aproximándose al final del viaje y que podía ser un final muy espantoso. La tierra alrededor era pelada y árida, aunque en otra época, decía Thorin, Había sido hermosa y verde. Había poca hierba, y al cabo de un rato desaparecieron los árboles y los arbustos, y de los que habían muerto mucho tiempo atrás solo quedaban unos tocones rotos y ennegrecidos. Habían llegado a la desolación del dragón y a los últimos días del año. A pesar de todo, alcanzaron la falda de la montaña sin tropezar con ningún peligro ni con otro rastro del dragón. Que aquel desierto alrededor de la guarida. La montaña se alzaba oscura y silenciosa ante ellos, y siempre más alta. Acamparon por primera vez en el lado oeste de la gran estribación sur, que terminaba en la llamada Colina del Cuervo. La colina había sido un antiguo puesto de observación, pero no se atrevieron a escalarla aún. Estaba demasiado expuesta. Antes de partir hacia las estribaciones del oeste en busca de la puerta oculta en la que habían puesto todas sus esperanzas, Thorin envió una partida de exploración para reconocer las tierras del sur, donde estaba la puerta principal. Para este propósito, escogió a Balin, Fili y Kili y con ellos fue Bilbo. Marcharon bajo los riscos grises y silenciosos hacia el pie de la colina del Cuervo. El río, luego de un amplio recodo sobre valle, se apartaba de la montaña e iba hacia el lago, fluyendo rápida y ruidosamente. Las orillas eran allí desnudas y rocosas, altas y escarpadas sobre la corriente. Y mirando con atención por encima del estrecho curso de agua, que saltaba espumosa entre peñascos, pudieron ver en el amplio valle, ensombrecidas por los brazos de la montaña, Las ruinas grises de casas, torreones y muros antiguos. Aquí yace todo lo que queda de valle, dijo Balin. Las laderas de la montaña estaban verdes de bosques y los terrenos resguardados eran ricos y agradables en el tiempo en que las campanas repicaban en la ciudad. Parecía triste y furioso a la vez cuando lo dijo. El mismo había sido compañero de Thorin el día que llegó el dragón. No se atrevieron a seguir el río mucho más lejos hacia la puerta, pero dejaron atrás el extremo de la estribación sur y ocultándose detrás de una roca, buscaron y vieron la sombría abertura cavernosa en la pared de un risco elevado entre los brazos de la montaña. Las aguas del río rápido se precipitaban fuera. Junto con un vapor y un humo negro. Nada se movía en el yermo aparte del vapor y el agua, y de cuando en cuando un grajo negro y ominoso. El único sonido era el del agua entre las rocas y a veces el áspero graznido de un pájaro. Balin se estremeció. Volvamos, dijo. Aquí no hacemos nada bueno. Y no me gustan esos pájaros negros, parecen espías del mal. El dragón vive todavía, y está ahora en los salones bajo la montaña. -O、oh, eso supongo por el humo -dijo el hobbit. -No es una prueba, dijo Balin, aunque no d u d ó que esté s en lo cierto. Pero pudo haber salido por un rato o encontrarse de guardia en la ladera de la montaña, y aún así no me sorprendería que humos y vapores salieran por las puertas. Ese vaho fétido llena sin duda todas las alas interiores. Con estos pensamientos tenebrosos, seguidos siempre por grajos que graznaban encima de ellos, volvieron fatigados al campamento. En el mes de junio habían sido huéspedes de la hermosa casa de l r o n y aunque el otoño ya caminaba hacia el invierno, parecía que habían pasado años desde aquellos días agradables. Estaban solos en el yermo peligroso, sin esperanza de más ayuda. Habían llegado al término del viaje, pero se encontraban más lejos que nunca, o así parecía, del final de la misión. A ninguno de ellos le quedaba mucho ánimo. Quizá os sorprenda, pero el señor Bolsón parecía más animado que los otros. Muy a menudo le pedía a Thorin el mapa y lo miraba con atención, meditando sobre las runas y el mensaje de letras lunares que Elron d había leído. Fue Bilbo quien incitó a los enanos a que buscaran la puerta secreta de la vertiente oeste. Trasladaron entonces el campamento a un valle largo, más estrecho que el valle del sur donde se levantaban las puertas del río, y protegido por las estribaciones más bajas de la montaña. Dos de las estribaciones se adelantaban aquí desde el macizo principal hacia el oeste, en largas crestas de faldas abruptas que sin interrupción caían hacia el llano. En este lado se veían menos señales de los merodeantes pies del dragón y había alguna hierba para los ponis. Desde el campamento este, siempre ensombrecido por el risco y el muro, hasta que el sol empezaba a hundirse en el bosque, salieron día tras día a buscar unos senderos que subiesen por la ladera de la montaña. Si el mapa decía la verdad, en alguna parte de la, de la cima del risco, en la cabeza del valle, Tenía que estar la puerta secreta. Día tras día volvían sin éxito al campamento. Pero por fin, de modo inesperado, encontraron lo que buscaban. Phil y Kili y el Hobbit volvieron un día a valle abajo y gatearon entre las rocas caídas del extremo sur. Cerca del mediodía, arrastrándose detrás de una piedra solitaria que se alzaba como un pilar, Bilbo descubrió unos toscos escalones. Él y los enanos treparon excitados y encontraron el rastro de una senda estrecha, a veces oculta, a veces visible, que llevaba a la cresta sur y luego hasta una saliente todavía más estrecha que bordeaba hacia el norte la cara de la montaña. Mirando hacia abajo, vieron que estaban en la punta del risco a la entrada del valle y contemplaron su propio campamento allá abajo. En silencio, pegándose a la pared rocosa de la derecha, Fueron en fila por el repecho hasta la que la pared se abrió y entraron entonces en una pequeña nave de paredes abruptas y suelo cubierto de hierbas, tranquila y callada. La entrada no podía ser vista desde abajo, pues el risco sobresalía, ni desde lejos, pues era tan pequeña que parecía solo una grieta oscura. No era una cueva y se abría hacia el cielo, pero en el extremo más interior se elevaba una pared desnuda. Y la parte inferior, cerca del suelo, era tan lisa y vertical como obra de albañil, pero no se veían ensambladuras ni rendijas. Ni rastros había allí de postes, dinteles e umbrales, ni seña alguna de tranca, pestillo o cerradura, y sin embargo no dudaron de que al fin habían encontrado la puerta. La golpearon, la empujaron de mil modos, le imploraron que se moviese, recitaron trozos de encantamientos que abrían entradas secretas. Y nada se movió. Por último, se tendieron exhaustos a descansar sobre la hierba y luego, por la tarde, emprendieron el largo descenso. Esa noche hubo excitación en el campamento del valle. Por la mañana se prepararon a marchar otra vez. s o l o Bofur y Bombur quedaron atrás para que guardaran los pones y las provisiones que habían traído desde el río. Los otros bajaron al valle y subieron por el sendero descubierto el día anterior, y así hasta el estrecho borde. Allí no llevaron bultos ni paquetes, pues la saliente era angosta y peligrosa, con una caída al lado de 150 pies sobre las rocas afiladas del fondo. Pero todos llevaban un buen rollo de cuerda bien atado a la cintura, y así, sin ningún accidente, llegaron a la pequeña nave de hierbas. Allí acamparon por tercera vez subiendo con las cuerdas lo que necesitaban. Algunos de los enanos más vigorosos, como Kili, descendieron a veces del mismo modo para intercambiar noticias o para relevar a la guardia de abajo mientras Bofur era izado al campamento. Bombur no subiría ni por la cuerda ni por el sendero. Soy demasiado gordo para esos paseos de mosca, dijo. Me marearía. Me pisaría la barba y seríais trece otra vez. Y las cuerdas son demasiado delgadas y no aguantarían mi peso. Por fortuna para él, esto no era cierto como veréis. Mientras tanto, algunos de los enanos exploraron el antepecho más allá de la abertura y descubrieron un sendero que conducía montaña arriba. Pero no se atrevieron a aventurarse muy lejos por ese camino, ni tampoco servía de mucho. Fuera, allá arriba, reinaba el silencio, interrumpido sólo por el ruido del viento entre las grietas rocosas. Hablaban bajo y nunca gritaban o cantaban, pues el peligro acechaba en cada piedra. Los otros, que trataban de descubrir el secreto de la puerta, no tuvieron más éxito. Estaban demasiado ansiosos como para romperse la cabeza con las runas o las letras lunares. Pero trabajaron sin descanso buscando la puerta escondida en la superficie lisa de la roca. Habían traído de la ciudad del lago picos y herramientas de muchas clases y al principio trataron de utilizarlos. Pero cuando golpearon la piedra, los mangos se hicieron astillas y les sacudieron cruelmente los brazos y las cabezas de acero se rompieron o doblaron como plomo. La minería, como vieron claramente, no era útil contra el encantamiento que había cerrado la puerta, y el ruido resonante los aterrorizó. Bilbo se encontró sentado en el umbral, solo y aburrido. Por supuesto, en realidad no había umbral, pero llamaban así en broma al espacio con hierba entre el muro y la abertura, recordando las palabras de Bilbo en el agujero Hobbit durante la tertulia inesperada, hacía tanto tiempo que. Cuando dijo que él podría sentarse en el umbral hasta que ellos pensasen algo. Y sentarse y pensar fue lo que hicieron, o divagar más y más a la buena ventura y ponerse cada vez más huraños. Los ánimos se habían levantado un poco con el descubrimiento del sendero, pero ahora los tenían ya por los pies. Pero ni aun así iban a rendirse y marcharse. El hobbit no estaba mucho más contento que los enanos. No hacía nada y sentado de espaldas a la pared de piedra, miraba fijamente por la abertura hacia el poniente, por encima del risco y las amplias llanuras, hacia la pared del bosque negro y las tierras de más allá, en las que a veces q u e r í a ver reflejos de las montañas nubladas, lejanas y pequeñas. Si los enanos le preguntaban qué estaba haciendo, contestaba. Dijisteis que sentarme en el umbral y pensar sería mi trabajo, aparte de entrar. Así que estoy sentado y pensando. Pero me temo que no pensaba mucho en su tarea, sino en lo que había más allá de la lejanía azul, la tranquila tierra del poniente y el agujero Jobit bajo la colina. Una piedra gris yacía en medio de la hierba y él la observaba melancólico o miraba los grandes caracoles. Parecía que les gustaba la nave cerrada con muros de piedra fría, y había muchos de gran tamaño que se arrastraban lenta y obstinadamente por los lados. Mañana empieza la última semana de otoño, dijo un día Thorin, y el invierno viene detrás, dijo Bifur. Y luego otro año, dijo Dualin, y nos crecerán las barbas, y colgarán riscos abajo hasta el valle antes que aquí haya novedades. ¿Qué hace por nosotros el saqueador? Como tiene el anillo, y ya tendría que saber manejarlo muy bien, estoy empezando a pensar que podría cruzar la puerta principal y reconocer un poco el terreno. Birbo oyó esto. Los enanos estaban en las rocas justo sobre el recinto donde él se sentaba. Y vaya, se dijo. De modo que eso es lo que están pensando, ¿no? Siempre soy yo el pobrecito que tiene que sacarnos de dificultades, al menos desde que el mago nos dejó. ¿Qué voy a hacer? Podía haber adivinado que algo espantoso me pasaría al final. No creo que soporte ver otra vez el desgraciado país de Valle y menos esa puerta que echa vapor. Esa noche se sintió muy triste y apenas durmió. Al día siguiente, los enanos se dispersaron en varias direcciones. Algunos estaban entrenando a los ponis allá abajo, otros erraban por la ladera de la montaña. Bilbo pasó todo el día batido, sentado en la nave de hierba, clavando los ojos en la piedra gris o mirando hacia afuera al oeste a través de la estrecha abertura. Tenía la rara impresión de que estaba esperando algo. Quizá el mago aparezca hoy de repente, pensaba. Si levantaba la cabeza, alcanzaba a ver el bosque lejano. Cuando el sol se inclinó hacia el oeste, hubo un destello amarillo sobre las copas de los árboles, como si la luz se hubiese enredado en las últimas hojas claras. Pronto vio el disco anaranjado del sol que bajaba a la altura de sus ojos. Fue hacia la abertura y allí, sobre el borde de la tierra, había una delgada luna nueva, pálida y tenue. En ese mismo momento oyó un granido áspero. Detrás, sobre la piedra gris en la hierba, había un zorzal enorme, negro casi como el carbón, el pecho amarillo claro, salpicado de manchas oscuras. Crac, había capturado un caracol y lo golpeaba contra la piedra. Crac, crac, crac. De repente Bilbo entendió. Olvidando todo peligro, se incorporó y llamó a los enanos, gritando y moviéndose. Aquellos que estaban más próximos se acercaron tropezando sobre las rocas y tan rápido como podían a lo largo del antepecho, preguntándose qué demonios pasaba. Los otros gritaron que los h izaran con las cuerdas, excepto b o m b u r que por supuesto estaba dormido. Bilbo se explicó rápidamente. Todos guardaron silencio. El hobbit de pie junto a la piedra gris y los enanos observando impacientes, meneando las barbas. El sol bajó y bajó y las esperanzas menguaron. El sol se hundió en un anillo de nubes enrojecidas y desapareció. Los enanos gruñeron, pero Bilbo siguió allí de pie, casi sin moverse. La pequeña luna estaba tocando el horizonte. Llegaba el anochecer. Entonces, de modo inesperado, cuando ya casi no les quedaban esperanzas, un rayo rojo de sol escapó como un dedo por el rasgón de una nube. El destello de luz llegó directamente a la nave atravesando la abertura y cayó sobre la lisa superficie de roca. El viejo Zorzal, que había estado mirando desde lo alto con ojos pequeños y brillantes, inclinando la cabeza, soltó un sonoro gorjeo. Se oyó un crujido. Un trozo de roca se desprendió de la pared y cayó. De repente, apareció un orificio a unos tres pies del suelo. En seguida, temiendo que la oportunidad se esfumase, los enanos corrieron hacia la roca y la empujaron en vano. -¡La llave, la llave! -gritó Bilbo entonces. -¿Dónde está Thorin? -Torin h se acercó de prisa. La llave gritó Bilbo. La llave que estaba con el mapa. Prueba ahora, mientras todavía hay tiempo. Entonces Torin se adelantó, quitó la llave de la cadena que le colgaba del cuello y la metió en el orificio. Entraba y giraba z a s El rayo desapareció, el sol se ocultó, la luna se fue y el anochecer se extendió por el cielo. Entonces todos se empujaron a la vez y una parte de la pared rocosa cedió lentamente. Unas g r i t a s largas y rectas aparecieron y se ensancharon. Una puerta de tres pies de ancho y cinco de alto asomó poco a poco y sin un sonido se movió hacia adentro. Parecía como si la oscuridad fluyese como un vapor del agujero de la montaña y una densa negrura en la que nada podía verse. Se extendió ante la compañía. Una boca que bostezaba y llevaba adentro y abajo. 12. Información secreta. Durante un largo rato, los enanos permanecieron inmóviles en la oscuridad ante la puerta y discutieron hasta que al final Thorin habló. Ha llegado el momento de que nuestro estimado señor Bolsón. que ha probado ser un buen compañero en nuestro largo camino, y un joven de coraje y recursos muy superiores a su talla, y, si se me permite decirlo, con una buena suerte que excede en mucho la ración común, ha llegado el momento, digo, de que lleve a cabo el servicio para el que fue incluido en la compañía. Ha llegado el momento de que el señor Bolson gane su recompensa. Estáis familiarizados con el estilo de Thorin en las ocasiones importantes, de modo que no os daré otras muestras, aunque c o n t i n ú o así durante un tiempo. Por cierto, la ocasión era importante, pero Bilbo se i m p a c i e n t o Por entonces ya conocía bastante bien a Thorin y sabía dónde iba a parar. Si quieres decir que mi trabajo es introducirme primero en el pasadizo secreto, Oh, Thorin, escudo de roble, hijo de Train, que tu barba sea todavía más larga, dijo m a l u m o r a d o Dilo así de una vez y se acabó. p o d r í a rehusarme. Ya os he sacado de dos aprietos que no creo que estuviesen en el convenio original, y me parece que ya me he ganado alguna recompensa. Pero a la tercera b a la vencida, como mi padre solía decir, y en cierto modo no pienso rehusarme. Tal vez esté aprendiendo a confiar en mi buena suerte más que en los viejos tiempos. Quería decir en la última primavera, antes de dejar la casa de la colina, pero parecía que hubiesen pasado siglos. Sin embargo, creo que iré y echaré un vistazo enseguida para terminar de una vez. Bien, ¿quién viene conmigo? No esperaba un coro de voluntarios, de modo que no se decepcionó. p h i l i y Kili parecían incómodos y vacilaban con un pie en el aire, pero los otros nos e inmutaron, excepto el viejo Balin, el vigía, quien se había encariñado con el hobby. Dijo que al menos entraría y tal vez recorriera también un trecho, dispuesto a gritar socorro si era necesario. Lo mejor que se puede decir de los enanos es lo siguiente: se proponían pagar con generosidad los servicios de Bilbo. Lo habían traído para hacer un trabajo que les desagradaba y no les importaba cómo se las arreglaría aquel pobre y pequeño compañero siempre que llevara a cabo la tarea. Hubieran hecho todo lo posible por sacarlo de apuros si se metía con ellos, como en el caso de los ogros, al principio de la aventura antes de que tuviesen una verdadera razón para sentirse agradecidos. Así es. Los enanos no son héroes, sino gente calculadora con una idea precisa del valor del dinero. Algunos son ladinos y falsos y bastante malos tipos y otros, en cambio, son bastante decentes como Thorin y compañía, si no se les pide demasiado. Las estrellas aparecían detrás de él en un cielo pálido cruzado por nubes negras cuando el hobbit se deslizó por el portón encantado y entró sigiloso en la montaña. Avanzaba con una facilidad que no había esperado. Esta no era una entrada de trasgos ni una tosca cueva de elfos. Era un pasadizo construido por enanos, en el tiempo en que habían sido muy ricos y hábiles. Recto como una regla, de suelo y paredes pulidas, descendía poco a poco y llevaba directamente a l g ú n destino distante en la oscuridad de abajo. Al cabo de un rato, b a l i n deseó buena suerte. Y Bilbo se detuvo donde todavía podía ver el tenue contorno de la puerta y, por alguna peculiaridad acústica del túnel, oír el sonido de las voces que murmuraban afuera. Entonces el hobbit se puso el anillo y, enterado por los ecos de que necesitaría ser más precavido que un hobbit, si no quería hacer ruido, se arrostró en silencio hacia abajo, abajo en la oscuridad. Iba temblando de miedo. Pero con una expresión firme y ceñuda en la cara menuda. Y a era un hobbit muy distinto del que había escapado corriendo de bolsón cerrado sin un pañuelo de bolsillo. No tenía un pañuelo de bolsillo desde hacía siglos. Aflojó la daga en la vaina, se apretó el cinturón y prosiguió. -Ahora ya estás dentro y allá vas, Bilbo Bolsón -se dijo. Tú mismo metiste la pata justo a tiempo aquella noche, y ahora tienes que sacarla y pagar. Cielos, qué tonto fui, qué tonto soy, añadió una parte menos tú del joven. No tengo ningún interés en tesoros guardados por dragones, y no me molestaría que todo el montón se quedara aquí para siempre si yo pudiese despertar y descubrir que este túnel condenado es el zaguán de mi propia casa. Desde luego no despertó, sino que continuó adelante hasta que toda señal de la puerta se hubo desvanecido detrás y a lo lejos. Estaba completamente solo. Pronto pensó que empezaba a hacer calor. Es alguna especie de luz, lo que creo ver acercándose justo enfrente, allá abajo se dijo. Lo era. A medida que avanzaba, crecía y crecía hasta que no hubo ninguna duda. Era una luz rojiza de color cada vez más vivo. Ahora era también indudable que hacía calor en el túnel. g i r o n e s de vapor flotaron y pasaron encima del hobbit, que empezó a sudar. Algo además comenzó a resonarle en los oídos: una especie de burbujeo, como el ruido de una gran olla que galopa sobre las llamas, mezclado con un retumbe, como el ronroneo de un gato gigantesco. El ruido creció hasta convertirse e n En el inconfundible gorgoteo de algún animal enorme que roncaba en sueños allá abajo, en la tenue luz rojiza frente a él. En este mismo momento, Bilbo se detuvo. Seguir adelante fue la mayor de sus hazañas. Las cosas tremendas que después ocurrieron no pueden comparársele. Libró la verdadera batalla en el t ú n e las olas, antes de llegar a ver el enorme y acechante peligro. De todos modos, luego de una breve pausa, se adelantó otra vez. Y podéis imaginaros cómo llegó al final del túnel, una abertura muy parecida a la puerta de arriba, por la forma y el tamaño. El hobbit asoma la cabecita. Ante él yace el inmenso y más profundo sótano o mazmorra de los antiguos enanos, en la raíz misma de la montaña. La vastedad del sótano en penumbras solo puede ser una vaga suposición, pero un gran resplandor se alza en la parte cercana del piso de piedra. El resplandor de s m a u Allí yacía un enorme dragón áureo rojizo que dormía profundamente. De las fauces y narices le salía un ronquido e hilachas de humo, pero los fuegos eran apenas unas brasas llameantes. Debajo del cuerpo y las patas y la larga cola enroscada y todo alrededor, extendiéndose lejos por los suelos invisibles, había incontables pilas de preciosos objetos, oro labrado y sin labrar, gemas y joyas, y plata que la luz tenía de rojo. Smaug yacía con las alas plegadas como un inmenso murciélago, medio vuelto de costado de modo que el hobbit alcanzaba a verle la parte inferior. Y el vientre largo y pálido, incrustado con gemas y fragmentos de oro, de tanto estar acostado en ese lecho valioso. Detrás, en las paredes más próximas, podían verse confusamente cotas de malla, y hachas, espadas, lanzas y yelmos colgados. Y allí, en hileras, había grandes jarrones y vasijas, rebosantes de una riqueza inestimable. Decir que Bilbo se quedó sin aliento no es suficiente. No hay palabras que alcancen a expresar ese asombro abrumador desde que los hombres cambiaron el lenguaje que aprendieron de los elfos en los días en que el mundo entero era maravilloso. Bilbo había oído antes relatos y cantos sobre tesoros ocultos de dragones, pero el esplendor, la magnificencia, la gloria de un tesoro semejante no había llegado nunca a imaginarlos. El encantamiento lo traspasó y le colmó el corazón, y entendía el deseo de los enanos. Y absorto e inmóvil, casi olvidando al espantoso guardián, se quedó mirando el oro que sobrepasaba toda cuenta y medida. Contempló el oro durante un largo tiempo, hasta que arrastrado casi contra su voluntad, avanzó sigiloso desde las sombras del umbral, cruzando el salón y Hasta el borde más cercano de los montículos del tesoro. El dragón dormía encima, una horrenda amenaza a una hora. Bilbo tomó un copón de doble asa, de los más pesados que podía cargar, y echó una temerosa mirada hacia arriba. Smaug sacudió un ala, desplegó una garra y el retumbe de los ronquidos cambió de tono. Entonces Bilbo escapó corriendo. Aunque el dragón n o despertó, no todavía, pero tumbado allí, en el salón robado, tuvo sueños de avaricia y violencia, mientras el pequeño Hobbit regresaba penosamente por el largo túnel. El corazón le saltaba en el pecho y un temblor más febril que el del descenso le atacaba las piernas, pero no soltaba el copón y su principal pensamiento era: Lo hice. Y esto le demostrará quién soy. Un tendero más que un saqueador. Que se creen ellos eso. Bien, no volverán a mencionarlo. Y tampoco lo mencionó él. Balin estaba encantado de volver a ver al h o b b i t Y sentía una alegría que era también asombro. Abrazó a Bilbo y lo llevó fuera al aire libre. Era medianoche y las nubes habían cubierto las estrellas, pero Bilbo. Continuaba con los ojos cerrados, boqueando y reanimándose con el aire fresco, casi sin darse cuenta de la excitación de los enanos y de cómo lo alababan y lo palmeaban, y se ponían a su servicio ellos y todas las familias de los enanos y las generaciones venideras. Los enanos aún se pasaban el copón de mano en mano y charlaban animados de la recuperación del tesoro. Cuando de repente algo retumbó en el interior de la montaña, como si un antiguo volcán se hubiera decidido a entrar otra vez en erupción. Detrás de ellos, la puerta se m o v í a acercándose y una piedra la bloqueó, impidiendo que se cerrara. Pero desde las lejanas profundidades y por el largo túnel subían unos horribles ecos de bramidos y de un andar pesado que estremecía el suelo. Ante eso, los enanos olvidaron su dicha y las seguras jactancias de momentos antes y se encogieron aterrorizados. Smaug era todavía alguien que convenía recordar. No es nada bueno no tener en cuenta a un dragón vivo, sobre todo si habita cerca. Es posible que los dragones no saquen provecho a todas las riquezas que guardan, pero en general las conocen hasta la última onza, sobre todo después de una larga posesión. Y Smaug, No era diferente. Había pasado de un sueño intranquilo en el que un guerrero insignificante del todo en tamaño, pero provisto de una fila de espada y de gran valor, actuaba de un modo muy poco agradable, a u n ligero, y al fin se espabiló por completo. Había un hálito extraño en la cueva. ¿Podría ser una corriente que venía del pequeño agujero? Nunca se había sentido muy contento con él, aunque era tan reducido y ahora lo miraba feroz y receloso, preguntándose por qué no lo habría tapado. En los últimos días creía haber oído los ecos indistintos de unos golpes allá arriba. Se movió y estiró el cuello hacia adelante, husmeando. Entonces notó que faltaba el copón. Ladrones, fuego, muerte. Nada semejante le había ocurrido desde que llegara por primera vez a la montaña. La ira del dragón era indescriptible, esa ira que sólo se ve en la gente rica, que no alcanza a disfrutar de todo lo que tiene y que de pronto pierde algo que ha guardado durante mucho tiempo, pero que nunca ha utilizado o necesitado. Smaug vomitaba fuego, el salón humeaba, las raíces de la montaña se estremecían. Golpeó en vano la cabeza contra el pequeño agujero. Y enroscando el cuerpo, rugiendo como un trueno subterráneo, se precipitó fuera de la guarida profunda, cruzó las grandes puertas y entró en los vastos pasadizos de la montaña Palacio y fue arriba hacia la puerta principal. Buscar por toda la montaña hasta atrapar al ladrón y despedazarlo y pisotearlo era el único pensamiento de Smaug. Salió por la puerta Las aguas se alzaron en un vapor, si se a n t i f i e r o y él se elevó ardiendo en el aire y se posó en la cima de la montaña envuelto en un fuego rojo y verde. Los enanos oyeron el sonido terrible de las alas del dragón y se acurrucaron contra los muros de la terraza cubierta de hierba, ocultándose detrás de los peñascos, esperando de alguna manera escapar aquellos ojos terroríficos. Habrían muerto todos si no fuese por Bilbo una vez más. ¡Rápido, rápido! Jadeó. La puerta, el túnel, aquí no estamos seguros. Los enanos reaccionaron y ya estaban a punto de arrastrarse al interior del túnel cuando Biffur dio un grito. Mis primos, Bumbur y b o f u r los hemos olvidados, están allá abajo en el valle. n o s matará, y también a nuestros ponis, y lo perderemos todo, se lamentaron los demás. Nada podemos hacer. ¡Tonterías! dijo Thorin, recobrando su dignidad. No podemos abandonarlos. Entrad, señor b o l s o n y Balin, y vosotros dos, Filikili. El dragón no nos atrapará a todos. Ahora vosotros, los demás, ¿dónde están las cuerdas? ¡Deprisa! Estos fueron, tal vez, los momentos más difíciles por los que habían tenido que pasar. Los horribles estruendos de la cólera de Smaug resonaban arriba en las distantes cavidades de piedra. En cualquier momento podría bajar envuelto en llamas o volar girando en círculos y descubrirlos allí, al borde del despeñadero, tirando desaforados de las cuerdas. Arriba llegó Bofur y aún todo seguía en calma. Arriba llegó Bombur resoplando y sin aliento mientras las cuerdas crujían y aún todo seguía en calma. Arriba llegaron herramientas y fardos con provisiones, y entonces una amenaza se cernió sobre ellos. Se oyó un zumbido chirriante. Una luz rojiza tocó las crestas de las rocas. El dragón se acercaba. Apenas tuvieron tiempo para correr de vuelta al túnel arrastrando y tirando de los fardos, cuando Smaug apareció como un rayo desde el norte, lamiendo con fuego las laderas de la montaña. Batiendo las grandes alas en el aire que rugía como un huracán. El aliento arrasó la hierba ante la puerta y alcanzó la grieta por donde habían entrado a esconderse y los chamuscó. Unos fuegos crepitantes se elevaban saltando y las sombras de las piedras negras danzaban en torno. Entonces, mientras el dragón pasaba otra vez volando, cayó la oscuridad. Los ponis chillaron de terror, rompieron las cuerdas y escaparon al galope. El dragón dio media vuelta, corrió tras ellos y desapareció. -Este será el final de nuestras pobres bestias -dijo Thorin. Nada que Smaug haya visto puede escapársele. Aquí estamos y aquí tendremos que estar, a menos que alguien se le ocurra volver a pie hasta el río, y con Smaug al acecho. No era un pensamiento agradable. Se arrastraron túnel abajo estremeciéndose. Aunque hacía calor y el aire era pesado, y allí esperaron hasta que el alba pálida se coló por la rendija de la puerta. Durante toda la noche pudieron oír una y otra vez el creciente fragor del dragón que volaba y pasaba junto a ellos y se perdía dando vueltas y vueltas a la montaña, buscándolos en las laderas. Los ponis y los restos del campamento le hicieron suponer que unos hombres habían venido del río y el lago. Escalando la ladera de la montaña desde el valle. Pero la puerta resistió la inquisitiva mirada y la pequeña nave de paredes altas contuvo las llamas más feroces. Largo tiempo llevaba ya al acecho sin ningún resultado cuando el alba enfrió la cólera de Smaug, que regresó al lecho dorado para dormir y reponer fuerzas. No olvidaría ni perdonaría el robo, ni aunque mil años. Lo convirtiese en una piedra humeante. Él seguiría esperando. Despacio y en silencio se arrastró de vuelta a la guarida y cerró a medias los ojos. Cuando llegó la mañana, el terror de los enanos disminuyó. Entendieron que peligros de esta índole eran inevitables con semejante guardián y que por ahora no servía de nada abandonar la búsqueda. Pero tampoco podían escapar como Thorin había apuntado. Los ponis estaban muertos o perdidos, y Bilbo y los enanos tendrían que esperar a que Smaug dejara de vigilarlos antes de que se atrevieran a recorrer a pie el largo camino. Por fortuna, conservaban buena parte de las provisiones que aún podían durarles un tiempo. Discutieron largamente sobre el próximo paso, pero no encontraron modo de deshacerse de Smaug. Que siempre había sido el punto débil de todos los planes, como Bilbo se adelantó a señalar. Luego, como ocurre con las gentes que no saben qué hacer ni qué decir, empezaron a quejarse del Hobbit, culpándolo por lo que en un principio tanto les había agradado: apoderarse de una copa y despertar tan pronto la cólera de Smaug. ¿Qué otra cosa se supone que ha de hacer un saqueador? Les preguntó Bilbo enfadado: A mí no me encomendaron matar dragones, lo que es trabajo de guerreros, sino robar el tesoro. Hice hasta ahora lo que creía mejor. ¿Acaso pensabais que regresaría trotando, con todo el botín de tror a mis espaldas? Si vais a quejaros, creo que tengo derecho a dar mi opinión. Tendréis que haber traído 500 saqueadores y no uno. Estoy seguro de que esto honra a vuestro abuelo. Pero recordad que nunca me hablasteis con claridad de las dimensiones del tesoro. Necesitaría centenares de años para subirlo todo hasta aquí, aunque yo fuese cincuenta veces más grande y Smaug tan inofensivo como un conejo. Por supuesto, los enanos se disculparon. Entonces, ¿qué nos propone, señor Bolsón? preguntó Thorin c o r t e s m e n t e Por el momento no se me ocurre nada si te refieres a trasladar el tesoro. Para eso, como es obvio, necesitamos que la suerte cambie y que podamos deshacernos de s m a u Deshacerse de dragones es algo que no está para nada en mi línea, pero trataré de pensarlo lo mejor que pueda. Personalmente no tengo ninguna esperanza y desearía estar de vuelta en casa y a salvo. Deja eso por el momento. ¿Qué haremos ahora? Bien, si realmente quieres mi consejo, te diré que no tenemos nada que hacer excepto quedarnos donde estamos. Seguro que durante el día podremos a r r a s t r a r n o s fuera y tomar aire fresco sin ningún peligro. Quizá pronto sea posible elegir a uno o dos para que regresen al depósito junto al río y traigan más víveres. Pero entre tanto y por la noche, todos tienen que quedarse bien metidos en el túnel. Bien, os haré una proposición. Tengo aquí mi anillo y descenderé este mismo mediodía, pues a esa hora Smaug es estará echando una siesta y quizá algo ocurra. Todo gusano tiene su punto débil, como solía decir mi padre, aunque estoy seguro de que nunca llegó a comprobarlo él mismo. Por supuesto, los enanos aceptaron enseguida la proposición. Ya habían llegado a respetar al pequeño Bilbo. Ahora se había convertido en el verdadero líder de la aventura. Empezaba a tener ideas y planes propios. Cuando llegó el mediodía, se preparó para otra expedición al interior de la montaña. No le gustaba nada, claro está, pero no era tan malo ahora que sabía de algún modo lo que le esperaba delante. Si hubiese estado más enterado de las mañas astutas de los dragones, podría haberse sentido más asustado y menos seguro de sorprenderlo mientras dormía. El sol brillaba cuando partió, pero el túnel estaba tan oscuro como la noche. A medida que descendía, la luz de la puerta entornada iba desvaneciéndose. Tan silenciosa era la marcha de Bilbo que el humo arrastrado por una brisa apenas hubiera podido aventajarlo, y empezaba a sentirse un poco orgulloso de sí mismo mientras se acercaba a la puerta inferior. Lo único que se veía era un resplandor muy tenue. El viejo e s m a u Está cansado y dormido, pensó. No puede verme y no me oirá. Ánimo, Bilbo. Había olvidado el sentido del olfato de los dragones, o quizá nadie se lo había dicho antes. Un detalle que también conviene tener en cuenta es que pueden dormir con un ojo entornado si tienen algún recelo. En realidad, Smaug parecía profundamente dormido, casi muerto y apagado. Con un ronquido que era apenas unas bocanadas de vapor invisible, cuando Bilbo se asomó otra vez desde la entrada. Estaba a punto de dar un paso hacia el salón cuando alcanzó a ver un repentino rayo rojo, débil y penetrante, que venía de la caída ceja izquierda de Smaug. Solo se hacía el dormido. Vigilaba la entrada del túnel. Bilbo d e un rápido paso atrás Y bendijo la suerte de haberse puesto el anillo. Entonces Smaug habló. Bien, ladrón. Te huelo y te siento. Oigo cómo respiras. Vamos. Sírvete de nuevo, hay mucho y de sobra. Pero Bilbo no era tan ignorante en materia de dragones como para acercarse. Y si Smaug esperaba conseguirlo con tanta facilidad, quedó decepcionado. No, gracias, oh Smaok el tremendo, replicó el joven. No vine a buscar presentes. Solo deseaba echarte un vistazo y ver si eras tan grande como en los cuentos. Yo no lo creía. ¿Lo crees ahora? dijo el dragón un tanto halagado pero escéptico. En verdad, canciones y relatos quedan del todo cortos frente a la realidad, oh s m a u k La más importante, La más grande de las calamidades replicó Bilbo. Tienes buenos modales para un ladrón y un mentiroso, dijo el dragón. Pareces familiarizado con mi nombre, pero no creo haberte oído antes. ¿Quién eres y de dónde vienes si puedo preguntar? Puedes, ya lo creo. Vengo de debajo de la colina y por debajo de las colinas y sobre las colinas me condujeron los senderos y por el aire. Yo soy el que camina sin ser visto. Eso puedo creerlo, dijo Smaug, pero no me parece que te llamen así comúnmente. Yo soy el descubre indicios, el corta telarañas, la mosca de aguijón. Fui elegido por el número de la suerte. Hermosos títulos, se mofó el dragón. Pero los números de la suerte no siempre la traen. Yo soy el que entierra a sus amigos vivos y los ahoga y los saca vivos otra vez de las aguas. Yo vengo de una bolsa cerrada, pero no he estado dentro de ninguna bolsa. Estos últimos ya no me suenan tan verosímiles, se burló Smaug. Yo soy el amigo de los osos y el invitado de las águilas. Yo soy el ganador del anillo y el porta fortuna. Yo soy el jinete de barril. Prosiguió Bilbo, comenzando a entusiasmarse con sus acertijos. Eso está mejor, dijo Smaug. Pero no dejes que tu imaginación se despoque junto contigo. Esta es, por supuesto, la manera de dialogar con los dragones. Si no queréis revelarles vuestro nombre verdadero, lo que es juicioso, y tampoco queréis enfurecerlos con una negativa categórica, lo que es también muy juicioso. Ningún dragón se resiste a una fascinante charla de acertijos y a perder el tiempo intentando comprenderla. Había muchas cosas aquí que Smaug no comprendía del todo, aunque espero que sí vosotros, ya que conocéis bien las aventuras de que hablaba Bilbo. Sin embargo, pensó que comprendía bastante y ahogó una risa en su malévolo interior. Así pensé anoche, se dijo sonriendo. Hombres del lago, algún plan asqueroso de esos miserables comerciantes de cubas, los hombres del lago, o yo soy una lagartija. No he bajado por ese camino durante siglos y siglos, pero pronto remediaré ese error. Muy bien, oh jinete del barril, dijo en voz alta. Tal vez supone se llamaba barril, tal vez no, aunque era bastante grueso. Puedes caminar sin que te vean, mas no caminaste todo el camino. Permíteme decirte que anoche me comí seis ponis y que pronto atraparé y me comeré a todos los demás. A cambio de esa excelente comida, te daré un pequeño consejo s o l o por tu bien: no hagas más tratos con enanos mientras puedas evitarlo. -¡Enanos! -dijo Bilbo fingiendo sorpresa. No me hables, dijo Smaug. Conozco el olor y el sabor de los enanos mejor que nadie. No me digas que me puedo comer un p o n e cabalgado por un enano y no darme cuenta. Irás de mal en peor con semejantes amigos, ladrón jinete de barril. No me importa si vuelves y se lo dices a todos ellos de mi parte. Pero no le dijo a Bilbo que había un olor desconcertante que no podía reconocer. El olor de Hobbit. Supongo que conseguiste un buen precio. por aquella copa noche, ¿no? Continuó. Vamos, ¿lo conseguiste? Nada de nada. Bien, así son ellos. Y supongo que se quedaron afuera escondidos y que tu tarea es hacer los trabajos peligrosos y llevarte lo que puedas mientras yo no miro, y todo para ellos. ¿Y tendrás una parte equitativa? No lo creas. Consídérate afortunado si sales con vida. Bilbo empezaba ahora a sentirse realmente incómodo. Cada vez que el ojo errante de Smaug, que lo buscaba en las sombras, relampagueaba atravesándolo, se estremecía de pies a cabeza y sentía el inexplicable deseo de echar a correr y mostrarse ta tal cual era y decir toda la verdad a Smaug. En realidad corría el grave peligro de caer bajo el hechizo del dragón. Juntó coraje y habló otra vez. No lo sabes todo, Smau, g e l poderoso dijo. No sólo el oro nos trajo aquí. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ja. Admites el nos, r i ó Smau. ¿Por g qué no dices nos los catorce y asunto concluido, señor número de la suerte? Me complace oír que tenías otros asuntos aquí, además de mi oro. En ese caso, quizá no pierdas del todo el tiempo. No sé si pensaste que, aunque pudieses robar el oro poco a poco, en unos i e 0 años o algo así, no podrías llevarlo muy lejos. Y que no te sería de mucha utilidad en la ladera de la montaña, ni de mucha utilidad en el bosque. Bendita sea, nunca has pensado en el botín. Una catorceava parte o algo parecido fueron los términos, ¿eh? Pero, ¿qué hay acerca de la entrega? ¿Qué acerca del acarreo? ¿Qué acerca de guardias armados y peajes? Y Smaug rió con fuerza. Tenía un corazón astuto y malvado, y sabía que estas conjeturas no iban mal encaminadas, aunque sospechaba que los hombres del lago estaban detrás de todos los planes. Y que la mayor parte del botín iría para la ciudad junto a la ribera, que cuando él era joven se había llamado Esgarot. Apenas me c r e e r é i s pero el pobre Bilbo estaba de veras muy desconcertado. Hasta entonces todos sus pensamientos y energías se habían concentrado en alcanzar la montaña y encontrar la puerta. Nunca se había molestado en preguntarse cómo trasladarían el tesoro. Y menos cómo llevaría la parte que pudiera corresponderle por todo el camino de vuelta a bolsón cerrado bajo la colina. Una fea sospecha se le apareció ahora en la mente. ¿Habían olvidado los enanos también este punto importante? ¿O habían estado riéndose de él con disimulo todo el tiempo? La charla de un dragón causa este efecto en la gente de poca experiencia. Bilbo, desde luego, no tenía que haber bajado la guardia, pero la personalidad de Smaug era en verdad irresistible. Puedo asegurarte, dijo, tratando de mantenerse firme y leal a sus amigos, que el oro fue solo una ocurrencia tardía. Venimos sobre la colina y bajo la colina, en la ola y el viento, por venganza. Seguro que entiendes, oh Smaug, el acaudalado invalorable. Que con tu éxito te has ganado encarnizados enemigos. Entonces sí que Smaug rió de veras. Un devastador sonido que arrojó a Bilbo al suelo, mientras allá arriba en el túnel los enanos se acurrucaron agrupándose y se imaginaron que el hobbit había tenido un súbito y desagradable fin. Venganza, bufó. Y la luz de sus ojos iluminó el salón desde el suelo hasta el techo como un relámpago escarlata. ¡Venganza! El rey bajo la montaña muerto. ¿Y dónde están los descendientes que se atrevan a buscar venganza? Girion, señor de Valle muerto, y yo me he comido a su gente como un lobo entre ovejas. ¿Y dónde están los hijos de sus hijos que se atrevan a acercarse? Yo mato donde quiero y nadie se atreve a resistir. Yo derribé a los guerreros de antaño y hoy no hay nadie en el mundo como yo. Entonces era joven y tierno. Ahora soy viejo y fuerte, fuerte, fuerte. ¡Ladrón de las sombras! gritó y echó a Bilbo una mirada satisfecha y maligna. Mi armadura es como diez escudos, mis dientes son espadas, mis garras lanzas, mi cola un rayo, mis alas un huracán. Y mi aliento muerte. Siempre entendí, dijo v i r b o en un asustado chillido, que los dragones son más blandos por debajo, especialmente en esa región de, del pecho. Pero sin duda alguien tan fortificado ya lo habrá tenido en cuenta. El dragón interrumpió bruscamente estas jactancias. Tu información es anticuada, e s p e t ó Estoy acorazado por arriba y por abajo con escamas de hierro y gemas duras. Ninguna hoja puede penetrarme. -Tendría que haberlo adivinado -dijo Bilbo. -En verdad no conozco a nadie que pueda compararse con el impenetrable señor Smaug. -Qué magnificencia -Un chaleco de diamantes. -Sí, es realmente raro y maravilloso -dijo Smaug, complacido sin ninguna razón. No sabía que el hobbit había llegado a verle brevemente la peculiar cobertura del pecho en la visita anterior, y esperaba impaciente la oportunidad de mirar de más cerca por razones particulares. El dragón se revolcó. -Mira, dijo, ¿qué te parece? -Deslumbrante y maravilloso, perfecto, impe impecable, asombroso -exclamó Bilbo en voz alta. Pero lo que pensaba en su interior era:、un、Viejo tonto, ahí, en el hueco del pecho izquierdo, hay una parte tan desnuda como un caracol fuera de casa. Habiendo visto lo que quería ver, la única idea del señor Bolsón era marcharse. Bien, no he de detener a vuestra magnificencia por más tiempo, dijo, ni robarle un muy necesitado reposo. Capturar ponies da algún trabajo, creo, si parten con ventaja. Lo mismo ocurre con los saqueadores, añadió como observación de despedida, mientras se precipitaba hacia atrás y huía subiendo por el túnel. Fue un desafortunado comentario, pues el dragón escupió unas llamas terribles detrás de Bilbo, y aunque él corría pendiente arriba, No se había alejado tanto como para sentirse a salvo antes que Smaug lanzara el cráneo horroroso contra la entrada del túnel. Por fortuna, no pudo meter toda la cabeza y las mandíbulas, pero las narices echaron fuego y vapor detrás del h o b b i t que casi fue vencido y avanzó a ciegas tropezando y con gran dolor y miedo. Se había sentido bastante complacido consigo mismo luego de la astuta conversación con Smaug, pero el error del final. Le había devuelto bruscamente la sensatez. Nunca te ríes de dragones vivos, Bilbo imbécil, se dijo, y esto se convertiría en uno de sus dichos favoritos en el futuro y se transformaría en un proverbio. Todavía no terminaste esta aventura, agregó, y esto fue bastante cierto también. La tarde se cambiaba en noche cuando salió otra vez y trastabilló y cayó desmayado en el umbral. Los enanos lo reanimaron y le curaron las quemaduras lo mejor que pudieron. Pero pasó mucho tiempo antes de que los pelos de la nuca y los talones le creciesen de nuevo, pues el fuego del dragón los había rizado y chamuscado hasta dejarle la piel completamente desnuda. Entretanto, los enanos trataron de levantarle el ánimo. Querían que Bilbo les contara enseguida lo que había ocurrido, y en especial querían saber por qué el dragón había hecho aquel ruido tan espantoso y cómo Bilbo había escapado. Pero el hobbit estaba preocupado e incómodo, y les costó sacarle unas pocas palabras. Pensándolo ahora, lamentaba haberle dicho al dragón algunas cosas, y no tenía ganas de repetirlas. El viejo Zorzal. Estaba posado en una roca próxima, inclinando la cabeza, escuchando todo lo que hablaban. Lo que pasó entonces muestra el mal humor de Bilbo. Recogió una piedra y se la arrojó al zorzal. El pájaro aleteó haciéndose a un lado y volvió a posarse. -Maldito pájaro dijo Bilbo enojado creo que está escuchando. Y no me gusta nada ese aspecto que tiene. -Déjalo en paz -dijo Thorin. Los t o r z a l e s son buenos y amistosos. Este es un pájaro realmente muy viejo, y tal vez el último de la antigua estirpe que acostumbraba a vivir en esta región, dóciles a las manos de mi padre y mi abuelo. Era una longeva y mágica raza, y quizá este sea uno de los que vivían aquí entonces, hace un par de cientos de años o más. Algunos hombres de valle entendían el lenguaje de estos pájaros y los mandaban como mensajeros a los hombres del lago y a otras partes. Bien, tendrá nuevas que llevar a la ciudad del lago entonces, si es eso lo que pretende, dijo Bilbo. Aunque supongo que allí no queda nadie que se preocupe por el lenguaje de los zorzales. ¿Pero qué ha sucedido?, gritan los enanos. Vamos, no interrumpas la historia. De modo que Bilbo les contó lo que pudo recordar y confesó que tenía la desagradable impresión de que el dragón había adivinado demasiado bien todos los acertijos sobre los campamentos y los ponies. Estoy seguro de que sabe de dónde venimos y que nos ayudaron en Ciudad del Lago. Y tengo el hondo presentimiento de que podría ir muy pronto en esa dirección. Desearía no haber hablado nunca del jinete del barril. En estos lugares, aún un conejo ciego pensaría en los hombres del lago. Bueno, bueno, ya no puede enmendarse, y es difícil no cometer un desliz cuando hablas con un dragón, o así he oído decir, lo consoló b a l i n Yo pienso que lo hiciste muy bien, y de todos modos has descubierto algo muy útil y has vuelto vivo. Y esto es más de lo que puede contar la mayoría de quienes hablaron con gentes como Smaug. Puede ser una suerte y aún una bendición saber que ese viejo gusano tiene un sitio desnudo en el c h a l e c o de diamantes. Aquello cambió la conversación y todos empezaron a hablar de matanzas de dragones históricas, dudosas y míticas, y de las distintas puñaladas, mandobles, estocadas al vientre y las diferentes artes, trampas y estratagemas por las que tales hazañas habían sido llevadas a cabo. De acuerdo con la opinión general, sorprender a un dragón que echaba una siesta no era tan fácil como parecía, y el intento de golpear o pinchar a uno dormido podía ser más desastroso que un audaz ataque frontal. Mientras ellos hablaban, el zorzal no dejaba de escuchar hasta que por último, cuando asomaron las primeras estrellas, abrió en silencio las alas y se alejó volando. Y mientras hablaban y las sombras crecían, Bilbo Se sentía cada vez más desdichado e inquieto por lo que podía ocurrir. Por fin los interrumpió. Sé que aquí no estamos seguros, dijo, y no veo razón para quedarnos. El dragón ha marchitado todo lo que era verde y agradable, y además ha llegado la noche y hace frío. Pero siento en los huesos que este sitio será atacado otra vez. Smaug sabe cómo b a j é hasta el salón y descubrirá dónde termina el túnel. Destruirá toda esta ladera, si es necesario, para impedir que entremos, y si las piedras nos aplastan, más le gustará. Estás muy siniestro, señor Bolsón, dijo Thorin. ¿Por qué Smaug no ha bloqueado entonces el extremo de abajo, si tanto quiere tenernos fuera? No lo ha hecho, o lo habríamos oído. No sé, no sé, porque al principio quiso probar a traerme de nuevo, supongo, Y ahora quizá espera por q u e antes quiere concluir la cacería de la noche. O por q u e no quiere estropear el dormitorio si puede evitarlo. Pero preferiría que no discutiéramos. Smaug puede aparecer ahora en cualquier momento y nuestra única esperanza es meternos en el túnel y luego cerrar bien la puerta. Parecía tan serio que los enanos hicieron al fin lo que decía. Aunque se demoraron en cerrar la puerta. Les parecía un plan desesperado, pues nadie sabía si podrían abrirla desde dentro o cómo, y la idea de quedar encerrados en un sitio cuya única salida cruzaba la guarida del dragón no les gustaba mucho. Además, todo parecía en calma, tanto fuera como abajo en el túnel, de modo que se quedaron sentados dentro un largo rato, no muy lejos de la puerta entornada. Y continuaron hablando. La conversación pasó entonces a comentar las malvadas palabras del dragón acerca de los enanos. Bilbo deseaba no haberlas escuchado jamás, o al menos estar seguro de que los enanos eran en verdad honestos, cuando decían que no habían pensado nunca en lo que ocurriría luego de haber obtenido el tesoro. Sabíamos que sería una aventura desesperada, dijo Thorin, y lo sabemos todavía. Y pienso todavía que cuando hayamos ganado, habrá tiempo de resolver el problema. En cuanto a lo que es tuyo, señor Bolsón, te aseguro que te estamos más que agradecidos y que escogerás tu propia catorceava parte tan pronto como haya algo que dividir. Lo lamento si estás preocupado acerca del transporte, Y admito que las dificultades son grandes. Las tierras no se han vuelto menos salvajes con el paso del tiempo, más bien lo contrario. Pero haremos lo que podamos por ti y cargaremos con nuestra parte del costo cuando llegue el momento. Créeme o no, como quieras. De esto, la conversación pasó al gran tesoro escondido y a las cosas que Thorin y Balin recordaban. Se preguntaron si estarían todavía intactas allí abajo en el salón. Las lanzas que habían sido hechas para los ejércitos del rey Blador el Flaco, muerto tiempo atrás, cada una con una moharra forjada tres veces y astas con ingeniosas incrustaciones de oro, y que nunca habían sido entregadas o pagadas. Escudos hechos para guerreros fallecidos hacía tiempo. La gran copa de oro de Tror. De dos asas, martillada y labrada con pájaros y flores, de ojos y pétalos enjollados. Cotas impenetrables de malla, de oro y plata. El collar de Girion, señor de valle, de quinientas esmeraldas verdes como la hierba, que hizo engarzar para la investidura del hijo mayor en una cota de anillos eslabonados que nunca se había hecho antes, pues estaba trabajada en plata pura con el poder de Y la fuerza del triple acero. Pero lo más hermoso era la gran gema blanca encontrada por los enanos bajo las raíces de la montaña, el corazón de la montaña, la piedra del arca de t r a i m La piedra del arca, la piedra del arca, susurró Thorin en la oscuridad, medio soñando con el mentón sobre las rodillas. Era como un globo de mil facetas. Brillaba como la plata al resplandor del fuego, como el agua al sol, como la nieve bajo las estrellas, como la lluvia sobre la luna. Pero el deseo encantado del tesoro ya no animaba a Bilbo. A lo largo de la charla apenas había prestado atención. Era el que estaba más cerca de la puerta, con un oído vuelto a cualquier comienzo de sonido fuera, Y el otro atento a los ecos que pudieran resonar por encima del murmullo de los enanos, a cualquier rumor de un movimiento en los abismos. La oscuridad se hizo más profunda y Bilbo se sentía cada vez más intranquilo. -Cerrad la puerta, le robo. El miedo al dragón me estremece hasta los tuétanos. Me gusta mucho menos este silencio que el tumulto de la noche pasada. Cerrad la puerta antes que sea demasiado tarde. Algo en la voz de Bilbo hizo que los enanos se sintieran incómodos. Lentamente Thorin se sacudió los sueños de encima y luego se incorporó y apartó de un puntapié la piedra que calzaba la puerta. Enseguida todos la empujaron y la puerta se cerró con un crujido y un golpe. Ninguna traza de cerradura era visible ahora en el costado de la piedra. Estaban encerrados en la montaña. Y ni un instante demasiado pronto. Apenas habían marchado un trecho o túnel abajo, cuando un impacto sacudió la ladera de la montaña con un estruendo de arietes d e r o b l e enarbolados por gigantes. La roca retumbó, las paredes se r a j a r o n Y unas piedras cayeron sobre ellos desde el techo. Lo que habría ocurrido si la puerta hubiese estado todavía abierta, no quiero ni pensarlo. Huyeron más allá, túnel abajo, contentos de estar todavía con vida, mientras detrás y fuera oían los rugidos y truenos de la furia de Smau. Estaba quebrando rocas, aplastando paredes y precipicios con los azotes de la cola enorme. Hasta que el terreno encumbrado del campamento, la hierba quemada, la piedra del zorzal, las paredes cubiertas de caracoles, la repisa estrecha desaparecieron con todo lo demás en un revoltijo de pedazos rotos y una avalancha de piedras astilladas cayó del acantilado al valle. Smaug había dejado su guarida pisando con cuidado, remontando vuelo en silencio. Y luego había flotado pesado y lento en la oscuridad, como un grajo monstruoso, bajando con el viento hacia el oeste de la montaña, esperando atrapar desprevenida a cualquier cosa que estuviera por allí, y espiara además la salida del pasadizo que el ladrón había utilizado. En este mismo momento estalló en cólera, pues no pudo encontrar a nadie ni vio nada, ni siquiera donde sospechaba que tenía que estar la salida. Después de haberse desahogado, se sintió mejor y pensó convencido que no sería molestado de nuevo desde ese lugar. Mientras tanto, tenía que tomarse otra venganza. j i n e t a del barril, bufón! -Tus pies vinieron de la orilla del agua y sin ninguna duda viajaste río arriba. No conozco tu olor, mas si no eres uno de esos hombres del lago, Ellos te ayudaron al menos. Me verán y recordarán entonces quién es el verdadero rey bajo la montaña. Se elevó en llamas y partió lejos al sur hacia el río rápido. 13. Nadie en casa. Mientras tanto, los enanos se quedaron sentados en la oscuridad. Y un completo silencio cayó alrededor. Hablaron poco y comieron poco, no se daban mucha cuenta del paso del tiempo y casi no se atrevían a moverse, pues el susurro de las voces resonaba y se repetía en el túnel. A veces dormitaban y cuando abrían los ojos descubrían que la oscuridad y el silencio no habían cambiado. Al cabo de muchos días de espera, cuando empezaban a sentirse asfixiados, Y embotados por la falta de aire, no pudieron soportarlo más. Hasta casi hubieran dado la bienvenida a cualquier sonido de abajo que indicase la vuelta del dragón. En medio de aquella que tú temían alguna diabólica astucia de Smaug, y no podían estar allí sentados para siempre. Thorin habló. -Probemos la puerta dijo. Necesito sentir el viento en la cara o pronto moriré. Creo que preferiría ser aplastado por Smaug al aire libre que asfixiarme aquí dentro. Así que varios enanos se levantaron y fueron a tientas hacia la puerta. Pero allí descubrieron que el extremo superior del túnel había sido destruido y bloqueado por pedazos de rocas. Ni la llave ni la magia a la que había obedecido alguna vez volverían a abrir aquella puerta. Estamos atrapados, gimieron. Esto es el fin, moriremos aquí. Pero, de algún modo, justo cuando los enanos estaban más desesperados, Bilbo sintió un raro alivio en el corazón, como si le hubieran quitado una pesada carga que llevaba bajo el chaleco. -Venid, venid, dijo, mientras hay vida y esperanza, como decía mi padre, y a la tercera bala vencida. Bajaré por el túnel una vez más. Recorrí este camino dos veces cuando sabía que había un dragón al otro lado, así que arriesgaré una tercera visita ahora que no estoy seguro. De cualquier modo, la única salida es hacia abajo, y creo que esta vez convendrá que vengáis todos conmigo. Desesperados los enanos asintieron y Thorin fue el primero en avanzar junto a Bilbo. -Ahora tened cuidado susurró el hobbit. Y no hagáis ruido si es posible. Quizá no haya ningún s m a u g en el fondo, pero también puede que lo haya. No corramos riesgos innecesarios. Bajaron y siguieron bajando. La marcha de los enanos no podía compararse, desde luego, con los movimientos furtivos del hobbit. Y los seguían resoplando y arrastrando los pies, con ruidos que los ecos magnificaban de un modo alarmante. Pero cuando Bilbo, asustado, se detenía a escuchar una y otra vez, no se oía nada que viniera de abajo. Cuando pensó que estaba cerca del extremo del túnel, se puso el anillo y marchó delante. Pero no lo necesitaba, pues la oscuridad era impenetrable y todos parecían invisibles, con o sin anillo. Tan negro estaba todo que el h o b b i t llegó a la abertura sin darse cuenta, extendió la mano en el aire, trastabilló, Y rodó de cabeza dentro de la sala. Allí quedó tumbado de bruces contra el suelo y no se atrevía a incorporarse y casi ni siquiera a respirar. Pero nada se movió. No había ninguna luz, aunque cuando al fin alzó despacio la cabeza, creyó ver un pálido destello blanco encima de él y lejos en las sombras. En realidad, no había ni una chispa de fuego de dragón. Pero un olor a gusano infectaba el sitio y Bilbo sentía en la boca el sabor de los vapores. Al cabo de un rato, el señor Bolsón ya no pudo resistirlo más. -¡Maldito seas, e s m a u t ú gusano! -chilló. -¡Deja de jugar al escondite! -¡Dame una luz y después cómeme si eres capaz de atraparme! Unos ecos débiles corrieron alrededor del salón invisible, pero no hubo respuesta. Bilbo se incorporó y descubrió que estaba desorientado y no sabía por dónde ir. Me pregunto a qué demonios se está jugando Smaug, dijo. Creo que no está en casa por el día o por la noche o lo que sea. Si g l o n n y o i n no perdieron las yescas, quizás podamos tener un poco de luz y echar un vistazo antes de que cambie la suerte. ¡Luz! gritó. ¿Puede alguien encender una luz? Los enanos, claro está, se habían asustado mucho cuando Bilbo tropezó con el escalón y con un fuerte topetazo entró de bruces en la sala, y se habían sentado acurrucándose en la boca del túnel donde el hobbit los había dejado. ¡Chhh! s i s e a r o n como respuesta, y aunque Bilbo supo así dónde estaban, Pasó bastante tiempo antes de que pudiese sacarles algo más. Pero al fin, cuando Bilbo se puso a patear el suelo y a vociferar luz con una voz aguda y penetrante, Thorin cedió y Oin y Cloin fueron enviados de vuelta a la entrada del túnel, donde estaban los p a r d o s Al poco rato, un resplandor parpadeante indicó que regresaban. Oin, sosteniendo una pequeña antorcha de pino, Y Gloin con un montón bajo el brazo. Bilbo trotó rápido hasta la puerta y tomó la antorcha, pero no consiguió que encendieran las otras o se unieran a él. Como t o r i n explicó, el señor Bolsón era todavía oficialmente el experto saqueador e investigador al servicio de los enanos. Si se arriesgaba a encender una luz, allá él. Los enanos lo esperarían en el túnel. Así que se sentaron junto a la puerta y observaron. Vieron la pequeña figura del hobbit que cruzaba el suelo alzando la antorcha diminuta. De cuando en cuando, mientras aún estaba cerca, y cada vez que Bilbo tropezaba, llegaban a ver un destello dorado y oían un tintineo. La luz se empequeñeció mientras se adentraba en el vasto salón, y luego subió danzando en el aire. Bilbo escalaba ahora el montículo del tesoro. Pronto llegó a la cima, pero no se detuvo. Luego vieron que se inclinaba y no supieron por qué. Era la piedra del arca, el corazón de la montaña. Así lo supuso Bilbo por la descripción de Thorin. No podía h a b e r otra joya semejante ni en ese maravilloso botín ni en el mundo entero. Aún mientras subía, ese mismo resplandor blanco había brillado atrayéndolo. Luego creció poco a poco hasta convertirse en un globo de luz pálida. Cuando Bilbo se acercó, vio que la superficie titilaba con un centelleo de muchos colores, reflejos y destellos de la ondulante luz de la antorcha. Al fin pudo contemplarla a sus pies y se quedó sin aliento. La gran joya brillaba con luz propia, y aún así, cortada y tallada por los enanos que la habían extraído del corazón de la montaña hacía ya bastante tiempo, recogía toda la luz que caía sobre ella y la transformaba en un g r a En diez mil chispas de radiante blancura irisada. De repente, el brazo de Bilbo se adelantó atraído por el hechizo de la joya. No podía tenerla en la manita, era tan grande y pesada, pero la levantó, cerró los ojos y se la metió en el bolsillo más profundo. Ahora soy realmente un saqueador, pensó, pero supongo que tendré que decírselo a los enanos algún día. Ellos me dijeron que podía elegir y tomar mi parte, y creo que elegiría esto si ellos se llevan todo lo demás. De cualquier modo, tenía la incómoda sospecha de que eso de elegir y tomar no incluía esta maravillosa joya, y que un día le traería dificultades. Siguió adelante y emprendió el descenso por el otro lado del gran montículo, y el resplandor de la antorcha desapareció de la vista de los enanos. Pero pronto volvieron a verlo a lo lejos. Bilbo estaba cruzando el salón. Avanzó así hasta encontrarse con las grandes puertas en el extremo opuesto, y allí una corriente de aire lo refrescó, aunque casi le apagó la antorcha. Asomó tímidamente la cabeza y atisbando desde la puerta, vi unos pasillos enormes y el sombrío comienzo de unas amplias escaleras que subían en la oscuridad. Pero tampoco allí había rastros de Smau. Justo en el momento en que iba a dar media vuelta y regresar, una forma negra se precipitó sobre él y le rozó la cara. Bilbo se sobresaltó, chilló, se tambaleó y cayó hacia atrás. La antorcha golpeó el suelo y se apagó. -Sólo un murciélago, supongo y espero dijo con voz lastimosa. -Pero ahora qué haré? - ¿Dónde está el norte, el sur, el este o el oeste? Thorin, Balin, Oin, Gloin, Fili, Kili. Llamó tan alto como pudo, y el grito fue un ruido débil e imperceptible en aquella vasta n e c r u r a Se apagó la luz. ¡Que alguien venga a ayudarme! ¡Socorro! Por el momento se sentía bastante acobardado. Débilmente los enanos oyeron estos gritos, pero la única palabra que pudieron entender fue socorro. -¿Pero qué demonios pasa dentro o fuera? -dijo Thorin. -No puede ser el dragón sino el hobbit. No seguiría chillando. Esperaron un rato, pero no se oía ningún ruido de dragón. En verdad, ningún otro sonido que la distante voz de Bilbo. -Vamos, que uno de vosotros traiga una o dos antorchas -ordenó Thorin. Parece que tendremos que ayudar a nuestro saqueador. Ahora nos toca a nosotros ayudar, dijo Balin, y estoy dispuesto. Espero, sin embargo, que por el momento no haya peligro. Gloin encendió varias antorchas más y luego todos salieron arrastrándose uno a uno y fueron bordeando la pared lo más aprisa que pudieron. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrasen con el propio Bilbo, que venía de vuelta. Había recobrado todo su aplomo tan pronto como viera el parpadeo de luces. Sólo un murciélago y una antorcha que se cayó, nada peor, dijo en respuesta a las preguntas de los enanos. Aunque se sentían muy aliviados, les enfadaba que los hubiese asustado sin motivo. Pero cómo hubieran reaccionado si en ese momento le hubiese dicho algo de la piedra del arca, no lo sé. Los meros destellos fugaces del tesoro que alcanzaron a ver mientras avanzaban les había reavivado el fuego en los corazones y cuando un enano, Aún el más respetable siente en el corazón el deseo de o r i joyas, puede transformarse de pronto en una criatura audaz y llegar a ser violenta. Los enanos no necesitaban ya que los apremiasen. Todos estaban ahora ansiosos por explorar el salón mientras fuera posible y deseando creer que por ahora Smau estaba fuera de casa. Todos llevaban antorchas encendidas. Y mientras miraban a un lado y a otro, olvidaron el miedo y aun la cautela. Hablaban en voz alta y se llamaban unos a otros gritos a medida que sacaban viejos tesoros del montículo o de la pared y los sostenían a la luz, tocándolos y acariciándolos. p h i l i k i l i estaban de bastante buen humor y viendo que allí colgaban todavía muchas arpas de oro con cuerdas de plata, las tomaron y se pusieron a rasguear. Y como eran instrumentos mágicos y tampoco habían sido manejadas por el dragón, que tenía muy poco interés por la música, aún estaban afinadas. En el salón oscuro resonó ahora una melodía que no se oía desde hacía tiempo. Pero los enanos eran en general más prácticos. Recogían joyas y se atiborraban los bolsillos, y lo que no podían llevar lo dejaban caer entre los dedos abiertos suspirando. Torín no era el menos activo. E iba de un lado a otro buscando algo que no podía encontrar. Era la piedra del arca, pero todavía no se lo había dicho a nadie. En ese momento, los enanos descolgaron de las paredes unas armas y unas cotas de malla y se armaron ellos mismos. Un rey, en verdad, parecía a Thorin, vestido con un abrigo de anillas doradas y con un hacha de empuñadura de plata en el cinturón tachonado con piedras rojas. Señor Bolsón dijo: Aquí tienes el primer pago de tu recompensa. Tira tu viejo abrigo y toma este. Enseguida le puso a Bilbo una pequeña cota de malla forjada para algún joven príncipe elfo tiempo atrás. Era de esa plata que los elfos llamaban mitril, y con ella iba un cinturón de perlas y cristales. Un casco liviano que por fuera parecía de cuero, reforzado debajo por unas argollas de acero. Y con gemas blancas en el borde, fue colocado sobre la cabeza del hobbit. Me siento magnífico, pensó, pero supongo que de parecer bastante ridículo. ¿Cómo se reirían allá en casa, en la colina? Con todo, me gustaría tener un espejo a mano. Pero aún así, el hechizo del tesoro no pesaba tanto sobre el señor Bolsón como sobre los enanos. Bastante tiempo antes de que los enanos se cansaran de examinar el botín, él ya estaba aburrido y se sentó en el suelo, y empezó a preguntarse nervioso cómo terminaría todo. Daría muchas de estas preciosas copas, pensó, por un trago de algo reconfortante en un cuenco de madera de beor. Thorin gritó: ¿Y ahora qué? Estamos armados, pero ¿de qué sirvieron antes las armaduras contra Smaug el terrible? El tesoro no ha sido recobrado aún. No buscamos oro, sino una salida. Y hemos tentado demasiado la suerte. -Estás en lo cierto -respondió Thorin, saliendo de su aturdimiento. -Vámonos, yo os guiaré. Ni en mil años podría yo olvidar los laberintos de este palacio. Luego llamó a los otros que empezaron a agruparse. Y sosteniendo altas las antorchas, atravesaron las puertas, no sin echar atrás miradas ansiosas. Habían vuelto a cubrir las mallas resplandecientes con las viejas capas y los cascos brillantes con los capuchones harapientos, y uno tras otro seguían a Thorin, una hilera de lucecitas en la oscuridad, que a menudo se detenían, cuando los enanos escuchaban temerosos, atentos a cualquier ruido que anunciara la llegada del dragón. Aunque el tiempo había pulverizado destruido los adornos antiguos, y aunque todo estaba sucio y desordenado con las idas y venidas del monstruo, Thorin conocía cada pasadizo y cada recoveco. Subieron por largas escaleras, torcieron y bajaron por pasillos anchos y resonantes, volvieron a torcer y subieron aún más escaleras, y de nuevo aún más escaleras. Talladas en la roca viva eran lisas, amplias y regulares, y los enanos subieron y subieron, Y no encontraron ninguna señal de criatura viviente, solo unas sombras furtivas que huían de la proximidad de las antorchas, estremecidas por las corrientes de aire. De cualquier manera, los escalones no estaban hechos para piernas de Hobbit, y Bilbo empezaba a sentir que no podría seguir así mucho más, cuando de pronto el techo se elevó. Las antorchas no alcanzaban ahora a iluminarlo. Lejos, allá arriba, no podía distinguir un resplandor blanco que atravesaba una abertura y el aire tenía un olor más dulce. Delante de ellos, una luz tenue asomaba por unas grandes puertas, medio quemadas y que aún colgaban torcidas de los goznes. -Esta es la gran cámara de t h o r dijo t h o r i n el salón de fiestas y de reuniones. La puerta principal no queda muy lejos. Cruzaron la cámara arruinada, las mesas se estaban pudriendo allí. Sillas y bancos se h a c í a n patas arriba, carbonizados y carcomidos. Cráneos y huesos estaban tirados por el suelo entre jarros, cuencos, cuernos de beber destrozados y polvo. Luego de cruzar otras puertas en el fondo de la cámara, un rumor de agua llegó hasta ellos y la luz grisácea de repente se aclaró. Ahí está el nacimiento del río rápido, dijo Thorin. Desde aquí corre hacia la puerta. Sigámoslo. De una abertura oscura en una pared de roca manaba un agua hirviendo, y fluía en remolinos por un estrecho canal que la habilidad de unas manos ancestrales había excavado, enderezado y encauzado. A un lado se extendía una calzada pavimentada, bastante ancha como para que varios hombres pudieran marchar de frente. Fueron de prisa por la calzada, y he aquí que luego de un recodo la clara luz del día apareció ante ellos. Allí delante se levantaba un arco elevado que aún guardaba los fragmentos de unas obras talladas, aunque deterioradas, ennegrecidas y rotas. Un sol neblinoso enviaba una pálida luz entre los brazos de la montaña y unos rayos de o r o caían sobre el pavimento del umbral. Un torbellino de murciélagos arrancados de su letargo por las antorchas humeantes revoloteaba sobre ellos que marchaban a saltos deslizándose sobre piedras que el dragón había alisado y desgastado. Ahora el agua se precipitaba ruidosa y descendía en espumas hasta el valle. Dejaron caer las antorchas pálidas y miraron asombrados. Habían llegado a la puerta principal y Valle estaba ahí fuera. Bien, dijo Bilbo. Nunca creí que llegaría a mirar desde esta puerta, y nunca creí estar tan contento de ver el sol de nuevo y sentir el viento en la cara. Pero este viento es frío. Lo era. Una brisa helada soplaba del este con la amenaza del invierno incipiente. Se r e m o l i n a b a sobre los brazos de la montaña y alrededor bajando hasta el valle y suspiraba por entre las rocas. Después de haber estado tanto tiempo en las sofocantes profundidades de aquellas cavernas encantadas, Bilbo y los enanos tiritaban al sol. De pronto Bilbo cayó en la cuenta de que no solo estaba cansado, sino también muy hambriento. La mañana ha de estar ya bastante avanzada, dijo, y supongo que es la hora del desayuno. Si hay algo para desayunar. Pero no creo que las puertas de Smaug sean el lugar más apropiado para ponerse a comer. Vayamos a un sitio donde estemos un rato tranquilos. -De acuerdo, dijo Balin. Creo que sea a donde tenemos que ir: el viejo puesto de observación en el borde sudeste de la montaña. -¿Qué lejos está? -preguntó el h o b b i t -A unas cinco horas de marcha, yo diría. -Será una marcha dura. La s e n t a de la puerta en la ladera izquierda del arroyo parece estar toda cortada. Pero mira allá abajo. El río se tuerce de pronto al este del valle, frente a la ciudad en ruinas. En ese punto hubo una vez un puente que llevaba unas escaleras empinadas en la orilla derecha y luego a un camino que corría hacia la colina del Cuervo. Allí hay o había un sendero que dejaba el camino y subía hasta el puesto de observación. Una dura escalada también, aun si las viejas gradas están todavía allí. Señor, gruñó el h o b b i t más caminatas y escaladas sin desayuno. Me pregunto cuántos desayunos y otras comidas habremos perdido dentro de ese agujero inmundo que no tiene r e l o j e s ni tiempo. En realidad, habían pasado dos noches y el día entre ellas, y no por completo sin comida, desde que el dragón d e s t r o z a r o la puerta mágica, pero Bilbo había perdido la cuenta del tiempo, y para él tanto podía haber pasado una noche. Como una semana de noches. -Vamos, vamos -dijo t o n riéndose. Se sentía más animado y hacía sonar las piedras preciosas que tenía en los bolsillos. -No llames a mi palacio un agujero inmundo. Espera que esté limpio y decorado. -Esto no ocurrirá hasta que Smaug haya muerto -dijo Bilbo sombrío. -Mientras tanto, ¿dónde está? -Daría un buen desayuno por saberlo. Espero que no esté allá arriba en la montaña observándonos. Esa idea inquietó a muchos de los enanos y decidieron enseguida que Bilbo y Balin tenían razón. Tenemos que alejarnos de aquí, dijo Dory. Siento como si me estuviesen clavando los ojos en la nuca. Es un lugar frío y inhóspito, dijo b o m b u r Puede que haya algo de beber, pero no veo indicios de comida. En lugares así, un dragón está siempre hambriento. Adelante, adelante, gritaron nosotros, sigamos la senda de b a l i n A la derecha, bajo la muralla rocosa, no había ningún sendero, y marcharon penosamente entre las piedras por la ribera izquierda del río, y en la desolación y el vacío pronto se sintieron otra vez desanimados, aún el propio Thorin. Llegaron al puente del que b a l i n había hablado y descubrieron que había caído hacía tiempo. Y muchas de las piedras eran ahora solo unos cascajos en el arroyo ruidoso y poco profundo. Pero vadearon el agua sin dificultad y encontraron los antiguos escalones y treparon por la alta ladera. Después de un corto trecho dieron con el viejo camino y no tardaron en llegar a una cañada profunda resguardada entre las rocas. Allí descansaron un rato y desayunaron como pudieron, sobre todo cram y agua. Eh, si queréis saber lo que es un cram, solo puedo decir que no conozco la receta, pero parece un bizcocho, nunca se e s t o p e a Dicen que tiene fuerza nutricia y en verdad no es muy entretenido y muy poco interesante, excepto como ejercicio de las mandíbulas. Los preparaban los hombres del lago para los largos viajes. Luego de esto siguieron caminando, y ahora la senda iba hacia el oeste, alejándose del río y el lomo de la estribación montañosa que apuntaba al sur se acercaba cada vez más. Por fin alcanzaron el sendero de la colina. Subían una pendiente abrupta y avanzaron lentamente uno tras otro, hasta que a la caída de la tarde llegaron al fin a la cima de la sierra y vieron el sol invernal que descendía en el oeste. El sitio en que estaban ahora era llano y abierto, pero en la pared rocosa del norte había una abertura que parecía una puerta. Desde esta puerta se veía un extenso escenario, al sur, al este y al oeste. Aquí, dijo Balin, en los viejos tiempos teníamos casi siempre gente que vigilaba, y esa puerta de atrás lleva una cámara excavada en la roca, un cuarto para el vigía. Había otros sitios semejantes alrededor de la montaña, pero en aquellos días prósperos la vigilancia no parecía muy necesaria y los guardias estaban quizá demasiado cómodos. En fin, si nos hubieran advertido a tiempo de la llegada del dragón, todo habría sido diferente. No obstante, aquí podemos quedarnos escondidos y al resguardo por un rato y ver mucho sin que nos vean. De poco servirá si nos han visto venir aquí, dijo Dory, que siempre estaba mirando hacia el pico de la montaña, como si esperase ver allí a Smaug posado como un pájaro sobre un campanario. Tenemos que arriesgarnos, dijo Thorin, hoy no podemos ir más lejos. Bien, bien, dijo Bilbo, y se echó al suelo. En la cámara de roca habría lugar para cien. Y más adentro había otra cámara más pequeña, más protegida del frío de fuera. No había nada en el interior y parecía que ni siquiera los animales salvajes habían estado alguna vez allí en los días del dominio de Smaug. Todos dejaron las cargas, algunos se arrojaron al suelo y se quedaron dormidos, pero otros se sentaron cerca de la puerta y discutieron los planes posibles. Durante toda la conversación volvían una y otra vez A un mismo problema. ¿Dónde estaba Smao? Miraban al oeste y no había nada, al este y no había nada, al sur y no había ningún rastro del dragón, aunque allí revoloteaba una bandada de muchos pájaros. Se quedaron mirando perplejos, pero aún no habían llegado a entenderlo cuando asomaron las primeras estrellas frías. 14. Fuego y agua. Si ahora deseáis, como los enanos, saber algo de Smaug, tenéis que retroceder a la noche en que destrozó la puerta y furioso se alejó volando dos días antes. Los hombres de Esgarot, la ciudad del lago, estaban casi todos dentro de las casas, pues la brisa soplaba del este negro y era desapacible. Pero unos pocos charlaban en los muelles y miraban, como de costumbre, Las estrellas que brillaban sobre la tranquila superficie del lago a medida que aparecían en el cielo. Allí donde el río rápido llegaba desde el norte por un desfiladero, las colinas bajas del otro extremo del lago ocultaban a la ciudad la mayor parte de la montaña. Solo en los días claros alcanzaban a ver el pico más alto y rara vez lo miraban, pues era ominoso y atemorizante. Aún a la luz matinal. Ahora parecía perdido y desaparecido, borrado por la oscuridad. De súbito, la montaña apareció un momento. Un brillo breve la tocó y se desvaneció. Mirad, dijo uno, las luces. También ayer las vieron los centinelas. Se encendieron y apagaron desde la medianoche hasta el alba. Algo pasa allá arriba. Quizá el rey bajo la montaña esté forjando oro, dijo otro. Ya hace tiempo que se fue hacia el norte. Es hora de que las canciones empiecen a ser ciertas otra vez. -¿Qué rey? -dijo otro con voz severa. -Lo más posible es que sea el fuego merodeador del dragón, el único rey bajo la montaña que hemos conocido. -Siempre estás anunciando cosas horribles -dijeron nosotros. Cualquier cosa, desde inundaciones a pescado envenenado. Piensa en algo alegre. Entonces, de pronto, una gran luz apareció al pie de las colinas y doró el extremo norte del lago. El rey bajo la montaña, gritaron los hombres. Tiene tantas riquezas como el sol, manantiales de plata y ríos de oro. El río trae oro de la montaña, exclamaron. Y en todas partes las ventanas se abrían y los pies se apresuraban. Una vez más hubo un tremendo entusiasmo y excitación en la ciudad. Pero el individuo de la voz severa corrió a toda prisa hasta el gobernador. o y o soy tonto, el dragón se está acercando, gritó. Cortado los puentes, a las armas, a las armas. Tocaron enseguida las trompetas de alarma y los、no、ecos resonaron en las orillas rocosas. Los gritos de entusiasmo cesaron y la alegría se transformó en miedo, y así fue que el dragón no los encontró por completo desprevenidos. Muy pronto, tan rápido venía, pudieron verlo como una chispa de fuego que volaba hacia ellos, cada vez más grande y brillante, y hasta el más tonto supo entonces que las profecías no habían sido muy certeras. Sin embargo, aún disponían de un poco de tiempo. Llenaron con agua todas las vasijas de la ciudad. Todos los guerreros se armaron, prepararon los venablos y flechas, y el puente fue derribado y destruido antes de que se oyera el rugido de la terrible llegada de Smaug y el lago se rizara rojo como fuego bajo el tremendo batido de las alas. Entre los chillidos, lamentos y gritos de los hombres, Smaug llegó sobre ellos y se precipitó hacia los puentes. Lo habían engañado. El puente había desaparecido. Y sus enemigos estaban en una isla en medio de un agua profunda, demasiado profunda, oscura y fría. Si se echaba ahora al agua, los v a o s y vapores entenebrecerían la tierra durante mucho tiempo, pero el lago era más poderoso y acabaría con él antes de que consiguiera atravesarlo. Rugiendo, voló de vuelta sobre la ciudad. Una granizada de flechas oscuras se elevó, y chasqueó, Y le golpeó las escamas y joyas, y el aliento de fuego encendió las flechas que cayeron de vuelta al agua ardiendo y silbando. Ningún fuego de artificio que hubierais imaginado alguna vez habría podido compararse con el espectáculo de aquella noche. El tañido de los arcos y el toque de trompetas enardeció aún más la cólera del dragón hasta enceguecerlo y enloquecerlo. Nadie se había atrevido a enfrentarlo desde mucho tiempo atrás. Y s i hubiesen atrevido entonces si el hombre de la voz severa, Bardo se llamaba, no hubiera corrido de acá para allá, animando a los arqueros y pidiendo al gobernador que les ordenase luchar hasta la última flecha. Las fauces del dragón despedían fuego. Por un momento voló en círculo sobre ellos, alto en el aire, alumbrando todo el lago. Los árboles de las orillas brillaban como sangre y cobre, con sombras muy negras que subían por los troncos. Luego descendió de pronto atravesando la tormenta de flechas, temerario de furia, sin tratar de esconder los flancos escamosos, buscando sólo incendiar la ciudad. El fuego se elevaba de los tejados de paja y los extremos de las vigas mientras Smoke bajaba y pasaba y daba la vuelta, aunque todo había sido empapado en agua antes que él llegase. Siempre había cien manos que arrojaban agua dondequiera que apareciese una chispa. Smaug giró en el aire. La cola barrió el tejado de la casa grande, que se desmoronó y cayó. Unas llamas inextinguibles subían altas en la noche. La cola volvió a barrer, y otra casa y otra cayeron envueltas en llamas. Y aún ninguna flecha estorbaba Smaug, ni le hacía más daño que una mosca de los pantanos. Ya los hombres saltaban al agua por todas partes. Las mujeres y los niños se apretaban en botes de carga en la ensenada del mercado. Las armas caían al suelo. Hubo luto y llanto donde hacía poco tiempo los enanos habían cantado las alegrías del porvenir. Ahora los hombres maldecían a los enanos. El mismo gobernador corría hacia una barca dorada, esperando alejarse remando en la confusión y salvarse. Pronto no quedaría nadie en toda la ciudad y sería quemada y arrasada hasta la superficie del lago. Eso era lo que el dragón quería. Poco le importaba que se metieran en los botes. Tendría una excelente diversión cazándolos. O podría dejarlos en medio del lago hasta que se murieran de hambre. Que intentasen llegar a la orilla y estaría preparado. Pronto incendiaría todos los bosques de las orillas y marchitaría todos los campos y hierbas. En ese momento disfrutaba del deporte del acoso a la ciudad más de lo que había disfrutado cualquier otra cosa en muchos años. Pero una compañía de arqueros se mantenía aún firme entre las casas en llamas. Bardo era el capitán, de la voz severa y cara ceñuda, a quien los amigos habían acusado de profetizar inundaciones y pescado envenenado, aunque sabían que era hombre de valía y coraje. Bardo descendía en línea directa de Girion, señor de Valle, cuya esposa e hijo habían escapado aguas abajo por el río rápido. Del desastre de otro tiempo. Ahora Bardo tiraba con un gran arco de tejo hasta que solo le quedó una flecha. Las llamas se le acercaban. Los compañeros lo abandonaban. Preparó el arco por última vez. De repente, de la oscuridad, algo revoloteó hasta su hombro. Bardo se sobresaltó, pero era solo un viejo zorzal. Se le posó impertérrito junto a la oreja y le comunicó las nuevas. Maravillado, Bardo se dio cuenta de que entendía la lengua del zorzal, pues era de la raza de Valle. -Espera, espera -le dijo el pájaro. La luna está asomando. Busca el hueco del pecho izquierdo cuando vuele, y si vuela por encima de ti. Y mientras Bardo se detenía asombrado, le habló de lo que ocurría en la montaña. Y de lo que había oído. Entonces Bardo llevó la cuerda del arco hasta la oreja. El dragón regresaba volando en círculos bajos, y mientras iba acercándose, la luna se elevó sobre la orilla este y le plateó las grandes alas. -Flecha -dijo el arquero Flecha negra te he reservado hasta el final. Nunca me fallaste y siempre te recobré. Te recibí de mi padre y él de otros hace tiempo. Si alguna vez saliste de la fragua del verdadero rey bajo la montaña, ve y vuela bien ahora. El dragón descendió de nuevo, más bajo que nunca, y cuando volvió y se precipitaba sobre Bardo, el vientre blanco resplandeció, con fuegos chispeantes de gemas a la luz de la l u n a Pero no en un punto. El gran arco chasqueó. La flecha negra voló directa desde la cuerda, directa al hueco del pecho izquierdo, donde nacía la pata delantera extendida ahora. En ese hueco se h u n d i ó la flecha y allí desapareció punta, ástil y pluma, tan fiero había sido el tiro. Con un chillido que ensordeció a hombres, derribó árboles y desmenuzó piedras, Smaug saltó disparado en el aire y se precipitó a tierra desde las alturas. Cayó estrellándose en medio de la ciudad. Los últimos movimientos de agonía lo redujeron a chispas y resplandores. El lago rugió. Un vapor inmenso se elevó, blanco en la repentina oscuridad bajo la luna. Hubo un siseo. y Un borboteante remolino, y luego silencio. Y ese fue el fin de Smaug y de Esgarot, pero no de Bardo. La luna creciente se elevó más y más, y el viento creció ruidoso y frío. Retorcía la niebla blanca en columnas inclinadas y en nubes rápidas, y la empujaba hacia el oeste, dispersándola en jirones deshilachados. Sobre las tiénagas del bosque negro. Entonces pudieron verse muchos botes como puntos oscuros en la superficie del lago, y junto con el viento llegaron las voces de las gentes de Esgarot que lloraban la ciudad y los bienes perdidos, y las casas arruinadas. Pero en verdad tenían mucho que agradecer si lo hubieran pensado entonces, aunque no era el momento más apropiado. Al menos tres cuartas partes de las gentes de la ciudad habían escapado vivas. Los bosques, pastos, campos y ganado, y la mayoría de los botes seguían intactos y el dragón estaba muerto. De lo que todo esto significaba, aún no se habían dado mucha cuenta. Se reunieron en tristes muchedumbres en las orillas occidentales, temblando por el viento helado. Y los primeros lamentos e iras fueron contra el gobernador, que había abandonado la ciudad tan pronto, cuando aún algunos querían defenderla. Pueden tener buena maña para los negocios, en especial para sus propios negocios, murmuraron algunos, pero no sirve cuando pasa algo serio. Y alababan el valor de Bardo y aquel último tiro poderoso. Si no hubiese muerto, decían todos, le habríamos hecho rey. Bardo, el que mató al dragón de la línea de Girion. ¡Ay, que se haya perdido! Y en medio de esta charla, una figura alta se adelantó de entre las sombras. Estaba empapado en agua, el pelo negro le colgaba en mechones húmedos sobre la cara y los hombros, y una luz fiera le brillaba en los ojos. Bardo no se ha perdido, gritó. Saltó al agua desde Escarot cuando el enemigo fue derribado. Soy Bardo de la línea de Girion. Soy el matador del dragón. ¡Rey Bardo! ¡Rey Bardo! gritaban todos, pero el gobernador apretaba los dientes castañeteantes. Girion fue señor de valle, pero no rey de Escarot, dijo. En la ciudad del lago hemos elegido siempre los gobernadores entre los ancianos y los sabios, y no hemos soportado nunca el gobierno de los menos hombres de armas. Que el rey Bardo vuelva a su propio reinado. Valle ha sido liberada por el valor de este hombre, y nada impide que regrese. Y aquel que lo desee puede ir con él, si prefiere las piedras frías bajo la sombra de la montaña, a las orillas verdes del lago. Los sabios se quedarán aquí con la esperanza de reconstruir Esgarot y un día disfrutar otra vez de paz y riquezas. Tendremos un rey bardo, replicó la gente cercana. Ya hemos tenido bastantes hombres viejos y contadores de dinero. Y la gente que estaba lejos se puso a gritar: Viva el arquero y mueran los monederos. Hasta que el clamor levantó ecos en la orilla. Soy el último hombre en negar valor a Bardo el arquero, dijo el gobernador débilmente, pues Bardo estaba pegado a él. Esta noche ha ganado un puesto eminente en el registro de benefactores de la ciudad y es merecedor de muchas canciones imperecederas. Pero, ¿por qué, oh pueblo? Y aquí el gobernador se incorporó y habló alto y claro. ¿Por qué merezco yo vuestras maldiciones? ¿He de ser depuesto por mis faltas? ¿Quién puedo preguntar, despertó al dragón? ¿Quién recibió de nosotros ricos presentes y gran ayuda y nos llevó a creer que las viejas canciones iban a ser ciertas? ¿Quién se entretuvo jugando con nuestros dulces corazones y nuestras gratas fantasías? ¿Qué clase de oro han enviado río abajo como recompensa? La ruina y el fuego del dragón. ¿A quién hemos de reclamar la recompensa por nuestra desgracia y ayuda para nuestras viudas y huérfanos? Como podéis ver, el gobernador no había ganado su posición sin ningún motivo. Como resultado de estas palabras, la gente casi olvidó la idea de un nuevo rey y volvieron los enojados pensamientos hacia Thorin y su compañía. Duras y amargas palabras se gritaron desde muchas partes, y algunos de los que antes habían cantado en voz alta las viejas canciones gritaron entonces igual de alto que los enanos habían azuzado al dragón contra ellos. -Tontos, dijo Bardo, ¿por qué malgastáis palabras y descargáis vuestra ira sobre esas infelices criaturas? -Sin duda, los mató el fuego antes que Smaug llegase a nosotros. Entonces, cuando aún estaba hablando, el recuerdo del fabuloso tesoro de la montaña, ahora sin dueño ni guardián, le entró en el corazón. Bardo cayó de pronto y pensó en las palabras del gobernador, en valle reconstruida y coronada de campanas de oro, si pudiese encontrar a los hombres necesarios. Por fin habló otra vez. No es tiempo para palabras coléricas, gobernador. o Para decidir grandes cambios. Hay trabajo que hacer. Os serviré por ahora, aunque dentro de un tiempo q u i z á reconsidere de nuevo vuestras palabras y me vaya al norte con todos los que quieran seguirme. Bardo se dejó entonces a grandes pasos para ayudar a instalar los campamentos y cuidar de los enfermos y heridos. Pero el gobernador frunció el ceño cuando Bardo se retiró y se quedó allí sentado. Mucho pensó y poco dijo, aunque llamó a voces para que le trajesen lumbre y comida. Así, donde quiera que Bardo fuese, los rumores sobre un enorme tesoro que nadie guardaba corrían como un fuego entre la gente. Los hombres hablaban de la recompensa que vendría a aliviar las desgracias presentes, de la riqueza que abundaría y sobraría, y de las cosas que podrían comprar en el sur. Estos pensamientos n o s ayudaron a pasar la noche amarga y triste. Para pocos se pudo encontrar refugio. El gobernador tuvo uno y hubo poca comida, aún para el gobernador. Gentes que habían escapado ilesas de la destrucción de la ciudad enfermaron aquella noche por la humedad y el frío y la pena y poco después murieron. Y en los días siguientes hubo mucha enfermedad y gran hambre. Mientras, Bardo tomó el mando y disponía lo que creía conveniente, aunque siempre en nombre del gobernador, y trabajó mucho colminando a las gentes de la ciudad y ordenando los preparativos para protegerlas y alojarlas. Probablemente muchos hubieran muerto en el invierno, que ya se precipitaba detrás del otoño, si no hubiesen contado con ayuda. Pero el socorro llegó muy pronto, Pues Bardo envió enseguida unos rápidos mensajeros río arriba hacia el bosque para pedir ayuda al rey de los elfos, y estos mensajeros encontraron un ejército ya en marcha, aunque solo habían pasado tres días desde la caída de Smaug. El rey elfo se había enterado de las buenas nuevas por sus propios mensajeros y por los pájaros que eran amigos de los elfos, y ya sabía mucho de lo que había ocurrido. Muy grande, en verdad. Fue la conmoción entre las criaturas aladas que moraban en los límites de la desolación del dragón. Las bandadas que volaban en círculos oscurecían el aire y los mensajeros veloces iban de aquí para allá cruzando el cielo. Sobre los límites del bosque hubo silbidos, gritos y piares. Lejos y más allá del bosque negro se extendieron las noticias: Ha muerto Smao. Las hojas susurraron. Y unas orejas sorprendidas se enderezaron atentas. Aún antes que el rey elfo empezara a cabalgar, las noticias habían llegado al oeste, a los pinares de las montañas nubladas. Beorn las había oído en la casa del bosque, y los trasgos se reunieron en conciliábulos dentro de las cuevas. Eso será lo último que oigamos de Thorin, escudo de roble, me temo, dijo el rey. Habría sido mejor. Que se hubiese quedado aquí como invitado mío. Sin embargo, añadió: Mal viento es el que a nadie lleva nuevas. Porque tampoco él había olvidado la leyenda de la riqueza de Tror. Así fue que los mensajeros de Bardo lo encontraron en marcha con muchos arqueros y lanceros, y los grajos se apiñaban en bandadas sobre él, pues pensaban que la guerra volvía a despertar, una guerra como no había habido otra en aquellos parajes desde hacía mucho tiempo. Pero el rey, cuando r e c i b i ó el pedido de Bardo, sintió piedad, pues era señor de gente amable y buena, de modo que, dando media vuelta, hasta ahora había marchado directamente hacia la montaña, se apresuró río abajo hacia el lago largo. No tenía botes o a l m a d í a s suficientes para su ejército, y se vieron obligados a ir a pie por el camino más lento. Pero antes envió aguas abajo grandes reservas de provisiones. Aunque los elfos eran de pies ligeros, y a pesar de que no estaban acostumbrados a los pantanos y las tierras traidoras entre el lago y el bosque, avanzaron de prisa. Solo cinco días después de la muerte del dragón, llegaron a orillas del lago y contemplaron las ruinas de la ciudad. Grande fue la bienvenida, como podía esperarse, y los hombres y el gobernador. Estaban dispuestos a convenir cualquier clase de pacto como respuesta a la ayuda del rey elfo. Pronto se ultimaron los planes. Junto con las mujeres y los niños, los viejos y los lisiados, quedó el gobernador y también algunos artesanos y los elfos habilidosos. Y esta gente trabajó talando árboles y recolectando la madera que bajaba desde el bosque. Luego levantaron muchas cabañas a orillas del lago. Contra el invierno inminente, y dirigidos también por el gobernador, comenzaron a trazar una nueva ciudad, aún más hermosa y grande que antes, aunque no en el mismo sitio. Se mudaron al norte, a una costa elevada, pues siempre encelarían del agua donde estaba el dragón. Nunca volvería otra vez al lecho dorado. Ahora yacía estirado, frío como la piedra, retorcido en el suelo de los bajíos. Allí, durante largos años, pudieron verse en los días tranquilos los huesos enormes entre los pilotes arruinados de la vieja ciudad. Pero pocos se atrevían a cruzar ese sitio maldito y menos aún a zambullirse en el agua escalofriante o a recuperar las piedras preciosas que le caían de la carcasa putrefacta. Pero todos los hombres de armas que aún podían tenerse en pie y la mayor parte de la fuerza del rey elfo, Se dispusieron a marchar al norte a la montaña. Y así fue que en el undécimo día, después de la destrucción de la ciudad, la vanguardia de estos ejércitos cruzó las puertas de piedra en el extremo del lago y entró en las tierras desoladas. 15. El encuentro de las nubes. Volvamos ahora con Bilbo y los enanos. Uno de ellos había vigilado toda la noche, pero cuando llegó la mañana no había visto ni oído ninguna señal de peligro. Sin embargo, la congregación de los pájaros seguía creciendo. Las bandadas se acercaban volando desde el sur y los grajos, que todavía vivían en los alrededores de la montaña, revoloteaban y chillaban incesantemente allá arriba. Algo extraño está ocurriendo, dijo Thorin. Ya ha pasado el tiempo de los revoloteos otoñales, y estos pájaros siempre moran en tierra. Hay estorninos y bandadas de pinzones, y a lo lejos pájaros carroñeros, como si se estuviera librando una batalla. De repente Bilbo apuntó con el dedo. Ahí está el viejo Zorzal, otra vez gritó. Parece haber escapado cuando Smaug aplastó la ladera, aunque no creo que se hayan salvado también los caracoles. Era en verdad el viejo Zorzal, y mientras Bilbo señalaba, voló hacia ellos y se posó en una piedra próxima. Luego sacudió las alas y cantó, y torció la cabeza a un lado como escuchándolo, y otra vez cantó, y otra vez escuchó. Creo que trata de decirnos algo, dijo Balin, pero no puedo seguir esa agarrulería. Es muy rápida y difícil. ¿Puedes entenderla, bolsón? No, muy bien, dijo Bilbo, que no entendía ni Jota, pero parece muy excitado. Si al menos fuese un cuervo, dijo Balin. Pensé que no te gustaban. Parecía recelar de ellos cuando vinimos por aquí la última vez. Aquellos eran grajos, criaturas desagradables de aspecto sospechoso, además de groseras. Tendrías que haber oído los horribles nombres con que nos iban llamando. Pero los cuervos son diferentes. Hubo una gran amistad entre ellos y la gente de t r o r A menudo nos traían noticias secretas y los recompensábamos con cosas brillantes que ellos escondían en sus moradas. Vivían muchos años y tenían una memoria larga, y esta sabiduría pasaba de padres a hijos. Conocía a muchos de los cuervos de las rocas cuando era muchacho. Esta misma altura se llamó una vez Colina del Cuervo, pues una pareja sabia y famosa, el viejo Carg y su compañera, vivían aquí sobre el cuarto del guardia. Pero no creo que nadie de ese viejo linaje esté ahora en estos sitios. Aún no había terminado de hablar cuando el viejo Zorzal dio un grito y enseguida se fue volando. Quizá nosotros no lo entendamos, pero ese viejo pájaro nos entiende a nosotros. Estoy seguro, dijo Balin. Observemos y veamos qué pasa ahora. Pronto hubo un batir de alas, y de vuelta apareció el zorzal. Y con él vino otro pájaro muy viejo y decrépito. Era un cuervo enorme y centenario, casi ciego y de cabeza desplumada, que apenas podía volar. Se posó rígido en el suelo ante ellos, sacudió lentamente las alas y saludó a Thorin bamboleando la cabeza. O Thorin, hijo de Train, y b a l i n hijo de Fundin, graznó. Y Vivo entendió lo que dijo, pues el cuervo hablaba la lengua ordinaria y no la de los pájaros. Yo soy Roac, hijo de Kark. Kark ha muerto, pero en un tiempo lo conocías bien. Dejé el cascarón hace 153 años, pero no olvido lo que mi padre me dijo. Ahora soy el jefe de los grandes cuervos de la montaña. Somos pocos, pero recordamos todavía al rey de antaño. La mayor parte de mi gente está lejos, pues hay grandes noticias en el sur. Algunas serán buenas nuevas para vosotros y algunas no os parecerán tan buenas. Mirad. Los pájaros se reúnen otra vez en la montaña y en valle desde el sur. El este y el oeste, pues se ha corrido la voz de que e Smauka a muerto. ¡Muerto! ¡Muerto! gritaron los enanos. ¡Muerto! Hemos estado atemorizados sin motivo entonces y el tesoro es nuestro otra vez. Todos se pusieron en pie de un salto y vitorearon con los gorros en la mano. ¡Sí, muerto! dijo Roac. El zorzal, que nunca se le caigan las plumas, lo vio morir, y podemos confiar en lo que dice. Lo vio caer mientras luchaba con los hombres de Escarot. Hará hoy tres noches a la salida de la luna. Pasó algún tiempo antes de que Thorin pudiese calmar a los enanos y escuchar las nuevas del cuervo. Por fin, el pájaro acabó el relato de la batalla y prosiguió. Hay mucho de que alegrarse, Thorin escudo de roble. Puedes volver seguro a tus salones. Todo el tesoro es tuyo por el momento. Pero muchos vendrán a reunirse aquí además de los pájaros. Las noticias de la muerte del guardián han volado ya a lo largo y ancho del país. Y la leyenda de la riqueza de t r o r no ha dejado de aparecer en cuentos durante años y años. Muchos están ansiosos por compartir el botín. Ya una hueste de elfos está en camino, y los pájaros carroñeros los acompañan, esperando la batalla y la carnicería. Junto al lago, los hombres murmuran que los enanos son los verdaderos culpables de tanta desgracia, pues se han quedado sin hogar, muchos han muerto, y Smaug ha destruido e Scarot. También ellos esperan que vuestro tesoro repare los daños, estéis vivos o muertos. Vuestra sabiduría decidirá, pero Trece es un pequeño resto del gran pueblo de Durin, que una vez habitó aquí, y que ahora está disperso y en tierras lejanas. Si queréis mi consejo, no confiéis en el gobernador de los hombres del lago, pero sí en aquel que mató al dragón con una flecha. Bardo se llama, y es de la raza de Valle, de la línea de Girion. Un hombre sombrío, pero sincero. Una vez más buscará la paz entre los enanos, hombres y elfos después de la gran desolación, pero ello puede costarte caro en oro. He dicho. Entonces Thorin estalló de rabia. Nuestro agradecimiento, Roac, hijo de Kark. Tú y tu pueblo no seréis olvidados. Pero ni los ladrones ni los violentos se llevarán una pizca de nuestro oro mientras sigamos con vida. Si quieres que te estemos aún más agradecidos, tráenos noticias de cualquiera que se acerque. También quisiera pedirte, si alguno de los tuyos es aún fuerte y joven de alas, que envíes mensajeros a nuestros parientes en las montañas del norte, tanto al este como al oeste de aquí, y les hables de nuestra difícil situación. p r o v e especialmente a mi primo Dain en las colinas de hierro, pues tiene mucha gente bien armada y vive cerca. Dile que se dé prisa. No diré si es bueno o malo ese consejo, g r a z ó Roac, pero haré lo que pueda, y se alejó volando lentamente. -De vuelta ahora a la montaña -gritó Thorin. -Tenemos poco tiempo que perder. -Y también poco que comer -chilló Bilbo, siempre práctico en tales cuestiones. En cualquier caso, sentía que la aventura, hablando con propiedad, había terminado con la muerte del dragón, en lo que estaba muy equivocado, y hubiese dado buena parte de lo que a él le tocaba por la pacífica conclusión de estos asuntos. ¡De vuelta a la montaña! gritaron los enanos como si no lo hubiesen oído, así que tuvo que ir de vuelta con ellos. Como ya estáis enterados de algunos acontecimientos, Sabréis que los enanos disponían aún de unos pocos días. Una vez más exploraron las cavernas y encontraron, como esperaban, que sólo la puerta principal permanecía abierta. Todas las demás entradas, excepto, claro, la pequeña puerta secreta, hacía mucho que habían sido destruidas y bloqueadas por Esmao, y no quedaba ni rastro de ellas. De modo que se pusieron a trabajar duro en las fortificaciones de la entrada principal. Y en abrir un nuevo sendero que llevase hasta ella. Encontraron muchas de las herramientas de los mineros, canteros y constructores de antaño, y en tales trabajos los enanos eran aún habilidosos. Entre tanto, los cuervos no dejaban de traer noticias. De esta manera supieron que el rey elfo marchaba ahora hacia el lago y tenían unos días de respiro, mejor aún. Oyeron que tres de los ponis habían huido y se encontraban vagando salvajes allá abajo, en la ribera del río Rápido, no lejos del resto de las provisiones. Así, mientras los otros continuaban trabajando, enviaron a p h i l i y Kile, guiados por un cuervo, a buscar los ponis y traer todo lo que pudieran. Estuvieron cuatro días fuera y supieron entonces que los ejércitos unidos de los hombres del lago y los elfos corrían hacia la montaña. Pero ahora los enanos estaban más esperanzados, pues tenían comida para varias semanas si se cuidaban, sobre todo cram, por supuesto, y muy cansados estaban de ese alimento, pero mejor es cram que nada. Y ya la puerta estaba bloqueada con un parapeto alto y ancho de piedras regulares puestas una sobre otra. Había agujeros en el parapeto por los que se podía mirar o disparar, pero ninguna entrada. Entraban y salían con la ayuda de una escalera de mano y subían con cuerdas las cosas. Para la salida del arroyo habían dispuesto un arco pequeño y bajo en el nuevo parapeto. Pero cerca de la entrada habían cambiado tanto el lecho angosto que toda una laguna se extendía ahora desde la pared de la montaña hasta el principio de la cascada que llevaba el arroyo hacia valle. Aproximarse a la puerta solo era posible a nado o escurriéndose a lo largo de una repisa angosta que corría a la derecha del risco, mirando desde la entrada. Habían traído los ponis hasta el principio de las escaleras sobre el puente viejo y luego de descargarlos los habían mandado de vuelta a sus dueños, enviándolos sin jinetes al sur. Llegó una noche. En la que de pronto aparecieron muchas luces, como de fuegos y antorchas, lejos hacia el sur en valle. Han llegado, anunció Balin, y el campamento es grande de veras. Tienen que haber entrado en el valle a lo largo de la ribera hasta el río, ocultándose en el crepúsculo. Poco durmieron esa noche los enanos. La mañana era pálida, aun cuando vieron que se aproximaba una compañía. Desde detrás del parapeto observaron cómo subían hasta la cabeza del valle y trepaban lentamente. Pronto pudieron ver que entre ellos venían hombres del lago armados como para la guerra y arqueros elfos. Por fin, la vanguardia escaló las rocas caídas y apareció en lo alto del torrente. Muchos se sorprendieron cuando vieron la laguna y la puerta principal obstruida por un parapeto de piedra recién tallada. Mientras estaban allí, señalando y hablando entre ellos, Thorin los increpó. -¿Quiénes sois vosotros? -dijo en voz muy alta -que venís como en guerra a las puertas de Thorin, hijo de Train, rey bajo la montaña, ¿y qué deseáis? Pero no le respondieron. Algunos dieron una rápida media vuelta y los otros, luego de observar con detenimiento la puerta y cómo estaba defendida, pronto fueron detrás de ellos. Ese mismo día, el campamento se trasladó al este del río, justo entre los brazos de la montaña. Voces y canciones resonaron entonces entre las rocas, como no había ocurrido por muchísimo tiempo. Se oía también el sonido de las arpas élficas y de una música dulce. Y mientras los ecos subían, parecía que el aire helado se entibiaba y que la fragancia de las flores primaverales del bosque llegaba débilmente hasta ellos. Entonces Bilbo. Deseó escapar de la fortaleza oscura y bajar y unirse a la alegría y las fiestas junto a las fogatas. Algunos de los enanos más jóvenes se sentían también conmovidos y murmuraron que habría sido mejor que las cosas hubiesen ocurrido de otra manera y poder recibir a esas gentes como amigos. Sin embargo, Thorin fruncía el ceño. Entonces, también los enanos sacaron arpas e instrumentos recobrados del botín. Y tocaron para animar a Thorin. Pero la canción no era una canción élfica y se parecía bastante a la que habían cantado hacía mucho en el pequeño agujero Hobbit de Bilbo. Bajo la montaña tenebrosa y alta, el rey ha regresado al palacio. El enemigo ha muerto, el gusano terrible, y así una vez y otra caerá el adversario. La espada es afilada y es larga la lanza. Veloz la flecha y fuerte la puerta, osado el corazón que mira el oro, y ya nadie hará daño a los enanos. Los enanos echaban hechizos poderosos mientras las mazas tañían como campanas en s i m a s donde duermen unos seres oscuros en salas huecas bajo las montañas. En collares de plata entretejían la luz de las estrellas, En coronas colgaban el fuego del dragón. De alambres retorcidos arrancaban música a las arpas. El trono de la montaña otra vez liberado. Atended la llamada, oh pueblo aventurero. El rey necesita amigos y parientes. Marchad de prisa en el desierto. Hoy llamamos en montañas heladas. Regresad a las viejas cavernas. Aquí a las puertas el r e y espera. Las manos colmadas de oro y gemas. Bajo la montaña tenebrosa y alta, el rey ha regresado al palacio. El gusano terrible ha caído y ha muerto, y así una vez y otra caerá el adversario. Esta canción pareció apaciguar a Thorin, que sonrió de nuevo y se mostró más a l e g r e y se puso a estimar la distancia que lo separaba de las colinas de hierro. ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que d a i n pudiese llegar a la montaña solitaria si se había puesto en camino tan pronto como recibiera el mensaje? Pero el ánimo de Bilbo decayó tanto por la canción como por la charla. Sonaban demasiado belicosas. A la mañana siguiente, temprano, una compañía de lanceros cruzó el río y marchó valle arriba. Llevaban con ellos el estandarte verde del rey Elfo y el azul del lago y avanzaron hasta que estuvieron justo delante del parapeto de la puerta. De nuevo Thorin les habló en voz alta: ¿Quiénes sois que llegáis armados para la guerra a las puertas de Thorin, hijo de Train, rey bajo la montaña? Esta vez le respondieron: Un hombre alto, de cabellos oscuros y cara ceñuda, Se adelantó y gritó: Salud, Torin. h ¿Por qué te encierras como un ladrón en la guarida? Nosotros no somos enemigos y nos alegramos de que estés con vida, más allá de nuestra esperanza. Venimos suponiendo que no habría aquí nadie vivo, pero ahora que nos hemos encontrado, hay razones para hablar y parlamentar. ¿Quién eres tú y de qué quieres hablar? Soy Bardo. Y por mi mano murió el dragón y fue liberado el tesoro. ¿No te importa? Más aún, soy por derecho de descendencia el heredero de Girion de Valle, y en tu botín está mezclada mucha de la riqueza de los salones y villas de Valle que el viejo Smaug robó. ¿No es asunto del que podamos hablar? Además, en su última batalla, Smaug destruyó las moradas de los hombres de Escarot. Y yo soy aún siervo del gobernador. Por él hablaré y pregunto si no has considerado la tristeza y la miseria de ese pueblo. Te ayudaron en tus penas y en recompensa no has traído más que ruina, aunque sin duda involuntaria. Bien, estas eran palabras hermosas y verdaderas, aunque dichas con orgullo y expresión ceñuda. Y Bilbo pensó que Thorin reconocería enseguida cuánta justicia había en ellas. Por supuesto, no esperaba que nadie recordara que había sido él quien descubriera el punto débil del dragón. Y esto también era justo, pues nadie lo sabía. Pero no tuvo en cuenta el poder del oro que un dragón ha cuidado durante mucho tiempo, ni los corazones de los enanos. En los últimos días, Thorin había pasado largas horas en la sala del tesoro y la avaricia le endurecía ahora el corazón. Aunque buscaba sobre todo la piedra del arca, Sabía apreciar las otras muchas cosas maravillosas que allí había, unidas por viejos recuerdos a los trabajos y penas de los enanos. Has puesto la peor de tus razones en el lugar último y más importante, respondió Thorin. Al tesoro de mi pueblo ningún hombre tiene derecho, pues Smaug nos arrebató junto con él la vida o el hogar. El tesoro no era suyo, y los actos malvados de Smaug, No han de ser reparados con una parte. El precio por las mercancías y la ayuda recibida de los hombres del lago la pagaremos con largueza, cuando llegue el momento. Pero no daremos nada, ni siquiera lo que vale una hogaza de pan, bajo amenaza por la fuerza. Mientras una hueste armada esté acosándonos, nos consideraremos enemigos y ladrones. Y te preguntaría además qué parte de nuestra herencia habrías dado a los enanos si hubieras encontrado el tesoro sin vigilancia y a nosotros muertos. Una pregunta justa respondió Bardo. Pero vosotros no estáis muertos y nosotros no somos ladrones. Por otra parte, los ricos podrían compadecerse y aún en exceso de los menesterosos que les ofrecieron ayuda cuando ellos pasaban necesidad. Y aún no has respondido a mis otras demandas. No parlamentaré, como ya he dicho, con hombres armados a mi puerta, y de ningún modo con la gente del Rey Elfo, a quien recuerdo con poca simpatía. En esta discusión él no tiene parte. Aléjate ahora, antes de que nuestras flechas vuelen. Y si es de volver a hablar conmigo, primero manda la hueste élfica a los bosques a que pertenecen, y regresa entonces. Deponiendo las armas antes de acercarte al umbral. El rey Elfo es mi amigo y ha socorrido a la gente del lago cuando era necesario, solo obligado por la amistad, respondió Bardo. Te daremos tiempo para arrepentirte de tus palabras. Recobra tu sabiduría antes que volvamos. Luego Bardo partió y regresó al campamento. Antes de que hubiesen pasado muchas horas, Volvieron los portaestandartes y los trompeteros se adelantaron y soplaron. En nombre de e s g a r o d y el bosque, gritó uno. Hablamos a Thorin, hijo de Train, escudo de roble, que se dice rey bajo la montaña, y le pedimos que reconsidere las reclamaciones que han sido presentadas o será declarado nuestro enemigo. Entregará por lo menos la doceava parte del tesoro a Bardo por haber matado a Smaug como heredero de Girion. Con esa parte, Bardo ayudará a Esgarot. Pero si Thorin quiere tener la amistad y el respeto de las tierras de alrededor, como lo、no、estuvieron sus antecesores, también él dará algo para alivio de los hombres del lago. Entonces Thorin tomó un arco de cuerno y disparó una flecha al que hablaba. Golpeó con fuerza el escudo y allí se quedó clavada, temblando. Ya que esta es tu respuesta, dijo el otro a su vez, declaro la montaña s i t i a No saldréis de ella hasta que nos llaméis para acordar una tregua y parlamentar. No alzaremos armas contra vosotros, pero os abandonamos a vuestras riquezas. Podéis comeros el oro si queréis. Los mensajeros partieron luego rápidamente y dejaron solos a los enanos. Thorin tenía ahora una expresión tan sombría. Que nadie se hubiera atrevido a censurarlo, aunque la mayoría parecía estar de acuerdo con él, excepto quizá el gordo Bombor, Philly y Killy. Bilbo, por supuesto, desaprobaba del todo el cariz que habían tomado las cosas. Ya estaba bastante más que harto de la montaña y no le gustaba nada que lo sintieran dentro de ella. Todo este lugar hiede a una dragón, gruñó entre dientes, y eso me pone enfermo. Y además empiezo a notar que el cram se me queda pegado a la garganta. 16. Un ladrón en la noche. Ahora los días se sucedían lentos y aburridos. Muchos de los enanos pasaban el tiempo apilando y clasificando el tesoro. Y ahora t o r i n a hablaba de la piedra del arca de t r a i m y mandaba ansiosamente que la buscasen por todos los rincones. Pues la piedra del arca de mi padre decía, vale más que un río de oro y para mí no tiene precio. De todo el tesoro, esa piedra la reclamo para mí y me vengaré de aquel que la encuentre y la retenga. Bilbo oyó estas palabras y se asustó, preguntándose qué ocurriría si encontraban la piedra envuelta en un viejo atillo de trapos harapientos que le servía de almohada. De todos modos, nada dijo, pues mientras el cansancio de los días se hacía cada vez mayor, los principios de un plan se le iban ordenando en la cabecita. Las cosas siguieron así por algún tiempo hasta que los cuervos trajeron nuevas. De q u e d a i n y más de 500 enanos, apresurándose desde las colinas de hierro, estaban a unos dos días de camino de valle viniendo del nordeste. -Mas no alcanzarán indemnes la montaña, dijo Roa, y mucho me temo que habrá batalla en el valle. -No creo que convenga esa decisión. Aunque son gente ruda, no están preparados para vencer a la hueste que os acosa, y aunque a sí fuera, ¿Qué ganaríais? El invierno y las nieves se dan prisa tras ellos. ¿Cómo os alimentaréis sin la amistad y hospitalidad de las tierras de alrededor? El tesoro puede ser vuestra perdición, aunque el dragón ya no esté. Pero Thorin no se inmutó. La mordedura del invierno y las nieves la sentirán tanto los hombres como los elfos, dijo. Y es posible que. Que no soporten quedarse en estas tierras baldías. Con mis amigos detrás y el invierno encima, quizá tengan una disposición de ánimo más flexible para parlamentar. Esa noche Bilbo tomó una decisión. El cielo estaba negro y sin luna. Tan pronto como cayeron las tinieblas, fue hasta el rincón de una cámara interior junto a la entrada y sacó una cuerda del a t i l l o y también la piedra del arca envuelta en un harapo. Luego trepó al parapeto. Solo b o m b u r estaba allí de guardia, pues los enanos vigilaban turnándose de uno en uno. -¡Qué frío horroroso! -dijo b o m b u r -Desearía tener una buena hoguera aquí arriba, como la que ellos tienen en el campamento. -Dentro hace bastante calor -dijo Bilbo. -Lo creo, pero no puedo moverme de aquí hasta la medianoche -gruñó el enano gordo. Un verdadero fastidio. No es que me atreva a disentir de Thorin, cuya barba crezca muchos años, aunque siempre fue un enano bastante tieso. No tan tieso como mis piernas, dijo Bilbo. Estoy cansado de escaleras y de pasadizos de piedra. Daría cualquier cosa por poner los pies en el pasto. Yo daría cualquier cosa por echarme un trago de algo fuerte a la garganta. Y por una cama blanda después de una buena cena. No puedo darte esto mientras tuve el sitio, pero ya hace tiempo que fue mi turno de guardia, de modo que si quieres puedo reemplazarte. No tengo sueño esta noche. Eres una buena persona, señor Bolsón, y aceptaré con gusto tu ofrecimiento. Si ocurre algo grave, llámame primero. Acuérdate. Dormiré en la cámara interior de la izquierda, no muy lejos. -Lárgate, dijo Bilbo. -Te despertaré a medianoche para que puedas despertar al siguiente vigía. Tan pronto como b o m b u r se hubo oído, Bilbo se puso el anillo, se ató la cuerda, se deslizó parapeto abajo y desapareció. Tenía unas cinco horas por delante. b o m b u r dormiría, podía dormirse en cualquier momento, y desde la aventura en el bosque estaba siempre tratando de recuperar aquellos hermosos sueños. Y todos los demás estaban ocupados con Thorin. Era poco probable que uno de ellos, a u n Filio Kili, se acercase al parapeto hasta que l e llegase el turno. Estaba muy oscuro y al cabo de un rato, cuando abandonó la senda nueva y descendió hacia el curso inferior del arroyo, ya no reconoció el camino. Al fin llegó al recodo y si quería alcanzar el campamento tenía que cruzar el agua. El lecho del río era allí poco profundo pero bastante ancho, y vadearlo en la oscuridad no fue nada fácil para el pequeño Hobbit. Cuando estaba casi a punto de cruzarlo, perdió pie sobre una piedra redonda y cayó chapoteando en el agua fría. Apenas había alcanzado la orilla opuesta, peritando y farfullando, cuando en la oscuridad aparecieron unos elfos llevando linternas resplandecientes en busca de la causa del ruido. -Eso no fue un pez -dijo uno. -No hay un espía por aquí. Ocultad vuestras luces. Le ayudarían más a él que a nosotros, si se trata de esa criatura pequeña y extraña, que según se dice es el criado de los enanos. -Criado de veras -bufó Bilbo. Y en medio del bufido estornudó con fuerza, y los elfos se agruparon enseguida y fueron hacia el sonido. -Encended una luz -dijo Bilbo. -Estoy aquí si me buscáis. Y se sacó el anillo y asomó detrás de una roca. Pronto se le echaron encima, a pesar de que estaban muy sorprendidos. -¿Quién eres? -Eres el h o b b i t de los enanos. ¿Qué haces? ¿Cómo pudiste llegar tan lejos con nuestros centinelas? -preguntaron uno tras otro. Soy el señor Bilbo Bolsón, respondió el joven, compañero de Thorin, si deseáis saberlo. Conozco de vista a vuestro rey, aunque quizá él no me reconozca. Pero Bardo me recordará y es a Bardo en especial a quien quisiera ver. -No digas, exclamaron. -¿Y qué asunto te trae por aquí? -Lo que sea, solo a mí me i n c u m b e mis buenos elfos. Pero si deseáis salir de este lugar frío y sombrío y regresar a vuestros bosques, respondió estremeciéndose, llevadme enseguida un buen fuego donde pueda secarme y luego dejadme hablar con vuestros jefes lo más pronto posible. Tengo sólo una o dos horas. Fue así como, unas dos horas después de cruzar la puerta, Bilbo estaba sentado al calor de una hoguera delante de una tienda grande. Y allí, también sentados, observándolo con curiosidad, estaban el rey elfo y bardo. Un hobbit con armadura élfica, arropado en parte con una vieja manta, era algo nuevo para ellos. Sabéis realmente, decía Bilbo con sus mejores modales de negociador, las cosas se están poniendo imposibles. Por mi parte, estoy cansado de todo el asunto. Desearía estar de vuelta ya en el oeste, en mi casa, donde la gente es más razonable. Pero tengo cierto interés en este asunto, un catorceavo del total, para ser precisos, de acuerdo con una carta que por fortuna creo haber conservado. Sacó de un bolsillo de la vieja chaqueta, que llevaba aún sobre la malla, un papel arrugado y plegado. La carta de Thorin. Que habían puesto en mayo debajo del reloj, sobre la repisa de la chimenea. Una parte todos los beneficios, recordadlo, continuó. Lo tengo muy bien en cuenta. Personalmente, estoy dispuesto a considerar con atención vuestras proposiciones y deducir del total lo que sea justo antes de exponer la mía. Sin embargo, No conocéis a Thorin, escudo de roble, tan bien como yo. Os aseguro que está dispuesto a sentarse sobre un montón de oro y morirse de hambre mientras vosotros estáis aquí. Bien, que se quede, dijo Bardo. Un tonto como él merece morirse de hambre. Tienes algo de razón, dijo Bilbo. Entiendo tu punto de vista. A la vez, ya viene el invierno. Pronto habrá nieve y otras cosas, y el abastecimiento será difícil, aún para los elfos, creo. Habrá también otras dificultades. ¿No habéis oído hablar de Dain y de los enanos de las colinas de hierro? Sí, hace mucho tiempo. ¿Pero en qué nos atañe? preguntó el rey. En mucho, me parece. Veo que no estáis enterados. Dain, no lo dudéis, está ahora a menos de dos días de marcha y trae consigo por lo menos unos 500 enanos, todos rudos, que en buena parte han participado en las encarnizadas batallas entre enanos y trasgos, de las que sin duda habréis oído hablar. Cuando lleguen, puede que haya dificultades serias. ¿Y por qué nos lo cuentas? ¿Estás traicionando a tus amigos o nos amenazas? preguntó Bardo seriamente. Mi querido Bardo, chilló Bilbo, no te apresures. Nunca me había encontrado antes con gente tan suspicaz. Trato simplemente de evitar problemas a todos los implicados. Ahora os haré una oferta. Oigámosla, exclamaron n o s o t r o s Podéis verla, dijo Bilbo, aquí está. Y puso ante ellos la piedra del arca y retiró la envoltura. El propio rey elfo, cuyos ojos estaban acostumbrados a cosas bellas y maravillosas, se puso de pie asombrado. Hasta el mismo bardo se quedó mirando la maravillado y el silencio. Era como si hubiesen llenado un globo con la luz de la luna y colgase ante ellos en una red centelleante de estrellas escarchadas. Esta es la piedra del arca de Train, dijo Bilbo, el corazón de la montaña. Y también el corazón de Thorin. Tiene, según él, más valor que un río de oro. Yo os la entrego. Os ayudará en vuestra negociación. Luego, Bilbo, no sin un estremecimiento, no sin una mirada ansiosa, entregó la maravillosa piedra a Bardo y éste la sostuvo en la mano, como deslumbrado. -¿Pero es tuya para que nos la des así? -preguntó al fin con un esfuerzo. Eh, bueno, dijo el hobbit un poco incómodo. No exactamente, pero desearía dejarla como garantía de mi proposición, ¿sabéis? Puede que sea un saqueador, al menos eso es lo que dicen, aunque nunca me he sentido tal cosa. Pero soy honrado, espero bastante honrado. De un modo o de otro regreso ahora y los enanos pueden hacer conmigo lo que quieran. Espero que os sirva. El rey elfo miró a Bilbo con renovado asombro. Bilbo Bolsón dijo: Eres más digno de llevar la armadura de los príncipes elfos que muchos que parecían vestirla con más gallardía. Pero me pregunto si Thorin Escudo de Roble lo verá así. En general conozco mejor que tú a los enanos. Te aconsejo que te quedes con nosotros. Y aquí serás recibido con todos los honores y agasajado tres veces. Muchísimas gracias, no lo pongo en duda, dijo Bilbo con una reverencia. Pero no puedo abandonar a mis amigos de este modo, me parece, después de lo que hemos pasado juntos. Y además prometí despertar al viejo b ú m b o r a medianoche. Realmente tengo que marcharme y rápido. Nada de lo que dijeran iba a detenerlo. De modo que se le proporcionó una escolta, y cuando se pusieron en marcha, el rey y Bardo lo saludaron con respeto. Cuando atravesaron el campamento, un anciano envuelto en una capa oscura se levantó de la puerta de la tienda donde estaba sentado y se les acercó. -Bien hecho, señor Bolsón, dijo, dando a Bilbo una palmada en la espalda. Hay siempre en ti más de lo que uno espera. Era Gandalf. Por primera vez en muchos días, Bilbo estaba de verdad encantado. Mas no había tiempo para todas las preguntas que deseaba hacer enseguida. Todo a su hora, dijo Gandalf. Las cosas están llegando a feliz término, a menos que me equivoque. Quedan todavía momentos difíciles por delante, pero no te desanimes. Tú puedes salir airoso. Pronto habrá nuevas que ni siquiera los cuervos han oído. Buenas noches. Asombrado pero contento, Bilbo se dio prisa. Lo llevaron hasta un vado seguro y lo dejaron seco en la orilla opuesta. Luego se despidió de los elfos y subió con cuidado de regreso hacia el parapeto. Empezó a sentir un tremendo cansancio, pero era bastante antes de medianoche cuando trepó otra vez por la cuerda. Aún estaba donde la había dejado. La desató y la ocultó, y luego se sentó en el parapeto, preguntándose ansiosamente qué ocurriría ahora. A medianoche despertó a Bombur, y después se encogió en un rincón, sin escuchar las gracias del viejo enano, que apenas merecía pensó. Pronto se quedó dormido, olvidando toda preocupación hasta la mañana. En realidad, Se pasó la noche soñando con huevos y panceta. 17. Las nubes estallan. Al día siguiente, las trompetas sonaron temprano en el campamento. Pronto se vio un mensajero que corría por la senda estrecha. Se detuvo a cierta distancia y les hizo señas, preguntando si Thorin escucharía a otra embajada. Ya que había nuevas noticias y las cosas habían cambiado. Eso será por Dain, dijo Thorin cuando oyó el mensaje. Habrán oído que ya viene. Pensé que esto les cambiaría el ánimo. o r d e n a l e s que vengan en número reducido y sin armas, y yo escucharé, gritó el mensajero. Alrededor de mediodía, los estandartes del bosque y el lago se adelantaron de nuevo. Una compañía de veinte se aproximaba. Cuando llegaron al sendero, dejaron a un lado espadas y lanzas y se acercaron a la puerta. Admirados, los enanos vieron que entre ellos estaban tanto bardo como el rey elfo, y delante un hombre viejo, envuelto en una capa y con un capuchón en la cabeza, portando un pesado cofre de madera remachado de hierro. Salud, Thorin, dijo Bardo. ¿Aún no has cambiado de idea? No cambian mis ideas con la salida y puesta de unos pocos h o r a s respondió Thorin. ¿Has venido a hacerme preguntas ociosas? Aún no se ha retirado el ejército a Elfo como he ordenado. Hasta entonces de nada servirá que vengas a negociar conmigo. No hay nada entonces. Por lo que cederías parte de tu oro? Nada que tú y tus amigos podáis ofrecerme. -¿Qué hay de la piedra del arca de Train? -dijo Bardo, y en ese momento el hombre viejo abrió el cofre y mostró en alto la joya. La luz brotó de la mano del viejo, brillante y blanca en la mañana. Thorin se quedó entonces mudo de asombro y confusión. Nadie dijo nada por largo rato. Luego Thorin habló con una voz ronca de cólera. Esa piedra fue de mi padre y es mía, dijo. ¿Por qué habría de comprar lo que me pertenece? Sin embargo, el asombro lo venció al fin y añadió: ¿Pero cómo habéis obtenido la reliquia de mi casa? Si es necesario hacer esa pregunta a unos ladrones. No somos ladrones, respondió Bardo. Lo tuyo te lo devolveremos a cambio de lo nuestro. ¿Cómo la conseguisteis? gritó Thorin cada vez más furioso. Yo se la di, chilló Bilbo que espiaba desde el parapeto, ahora con un horrible pavor. Tú. -¡Tú! -gritó Thorin volviéndose hacia él y aferrándolo con las dos manos. -Tú, hobbit miserable. ¡Tú, pequeñajo, saqueador! -gritó, faltándole las palabras, y meneó al pobre Bilbo como si fuese un conejo. -Por la barba de Durin, me gustaría que Gandalf estuviese aquí. Maldito sea por haberte escogido. Que la barba se le marchite. En cuanto a ti, te estrellaré contra las rocas, gritó y levantó a Bilbo. Quieto. Tu deseo se ha cumplido, dijo una voz. El hombre viejo del cofre echó a un lado la capa y el capuchón. He aquí a Gandalf. Y parece que a tiempo. Si no te gusta mi saqueador, por favor no le hagas daño. Déjalo en el suelo y escucha primero lo que tiene que decir. Parecéis todos confabulados, dijo Thorin dejando caer a Bilbo en la cima del parapeto. Nunca más tendré tratos con brujos o amigos de brujos. ¿Qué tienes que decir descendiente de ratas? Vaya, vaya, vaya, vaya, dijo Bilbo. Yo sé que todo esto es muy incómodo. ¿Recuerdas haber dicho que podría escoger mi propia catorceava parte? Quizá me lo tomé demasiado literalmente. Me han dicho que los enanos son más corteses en palabras que en hechos. Hubo un tiempo, sin embargo, en el que parecías creer que yo había sido de alguna utilidad. Y ahora me llamas descendiente de ratas. ¿Ese es el servicio que tú y tu familia me han prometido, Tori? h n Piensa que he dispuesto de mi parte como he querido, y olvídalo ya. Lo haré, dijo Thorin, ceñudo. Te dejaré marchar y que nunca nos encontremos otra vez. Luego se volvió y habló por encima del parapeto. Me han traicionado, dijo. Todos saben que no podría dejar de redimir la piedra del arca, el tesoro de mi palacio. Daré por ella una catorceava parte del tesoro en oro y plata, sin incluir las piedras preciosas. Mas eso contará como la parte prometida a ese traidor, y con esa recompensa partirá. Y vosotros la podréis dividir como queráis. Tendrá bien poco, no lo dudo. Tomadlo si lo queréis vivo. Nada de mi amistad irá con él. Ahora baja con tus amigos, dijo a Bilbo, o te arrojaré al abismo. ¿Qué hay del oro y la plata? preguntó Bilbo. Te seguirá más tarde cuando esté disponible, dijo Thorin. ¡Baja! Guardaremos la piedra hasta entonces, le gritó Bardo. -No estás haciendo un papel muy espléndido como rey bajo la montaña, dijo Gandalf, pero las cosas aún pueden cambiar. -Cierto que pueden, dijo Thorin. Y ya cavilaba, tan aturdido estaba por el tesoro, si no podría recobrar la piedra del arca con la ayuda de Dain. Y retener la parte de la recompensa. Y así fue Bilbo expulsado del parapeto y con nada a cambio de sus apuros excepto la armadura que Thorin ya le había dado. Más de uno de los enanos sintió vergüenza y lástima cuando vio partir a Bilbo. Adiós, les gritó. Quizá nos encontremos otra vez como amigos. Fuera, gritó Thorin. Llevas contigo una malla tejida por mi pueblo, y es demasiado buena para ti. No se la puede atravesar con flechas, pero si no te das prisa, te pincharé esos pies miserables. De modo que apresúrate. No tan rápido, dijo Bardo. Te damos tiempo hasta mañana. Regresaremos a la hora del mediodía y veremos si has traído la parte del tesoro que hemos de cambiar por la piedra. Si en esto no nos engañas, entonces partiremos y el ejército elfo retornará al bosque. Mientras tanto, adiós. Con eso volvieron al campamento, pero Thorin envió por Roak correos a Dain, diciéndole lo que había sucedido e instándole a que viniese con una rapidez cautelosa. Pasó aquel día y la noche. A la mañana siguiente el viento cambió al oeste, Y el aire estaba oscuro y tenebroso. Era u n temprano cuando se oyó un grito en el campamento. Llegaron mensajeros a informar que una hueste de enanos había aparecido en la estribación oriental de la montaña y que ahora se apresuraba hacia Valle. Dain había venido. Había corrido toda la noche y de este modo había llegado sobre ellos más pronto de lo que había esperado. Todos los enanos de la tropa estaban ataviados con cotas de malla de acero que les llegaban a las rodillas y unas calzas de metal fino y flexible tejido con un procedimiento secreto que sólo la gente de d a d inconocía les cubrían las piernas. Los enanos son sumamente fuertes para su talla, pero la mayoría de ellos eran fuertes aún entre los enanos. En las batallas empuñaban pesados azadones que se manejaban Con las dos manos. Además, todos tenían al costado una espada ancha y corta, y un escudo redondo les colgaba de las espaldas. Llevaban las barbas partidas y trenzadas, sujetas al cinturón. Las viseras eran de hierro, lo mismo que el calzado, y las caras eran todas sombrías. Las trompetas llamaron a hombres y elfos a las armas. Pronto vieron a los enanos que subían por el valle a buen paso. Se detuvieron entre el río y la estribación del este, pero unos pocos se adelantaron, cruzaron el río y se acercaron al campamento. Allí depusieron las armas y alzaron las manos en señal de paz. Bardo salió a encontrarlos y con él Bilbo. -Nos envía Dain, hijo de Nain -dijeron cuando se les preguntó. -Corremos junto a nuestros parientes de la montaña, pues hemos sabido que el reino de antaño se ha renovado. Pero quiénes sois vosotros que acampáis en el llano como enemigos ante murallas defendidas? Esto, naturalmente, en el lenguaje de entonces, cortés y bastante pasado de moda, significaba simplemente. Aquí no tenéis nada que hacer. Vamos a seguir. O sea, marchaos o pelearemos con vosotros. Se proponían seguir adelante entre la montaña y el recodo del agua, pues allí el terreno estrecho no parecía muy protegido. Por supuesto, Bardo se negó a permitir que los enanos fueran directamente a la montaña. Estaba decidido a esperar a que trajesen fuera la plata y el oro para ser cambiados por la piedra del arca, pues no creía que esto pudiera ocurrir una vez que aquella numerosa y o s c a compañía hubiera llegado a la fortaleza. Habían traído consigo gran cantidad de suministros, pues los enanos son capaces de soportar cargas muy pesadas, y casi toda la gente de d a i n a pesar de que habían marchado a paso vivo, Llevaba a hombros unos fardos enormes que se sumaban al peso de los azadones y los escudos. Hubieran podido resistir un sitio durante semanas, y en ese tiempo quizá vinieron más enanos, pues Thorin tenía muchos parientes. Quizá fueran capaces también de abrir de nuevo alguna otra puerta y guardarla, de modo que los sitiadores tendrían que rodear la montaña, y no eran tantos en verdad. Estos eran precisamente los planes de los enanos, pues l o s cuervos mensajeros habían estado muy ocupados yendo de Thor i n a d a i n Pero por el momento el paso estaba obstruido, así que luego de unas duras palabras, los enanos mensajeros se retiraron murmurando cabizbajos. Bardo había enviado enseguida unos mensajeros a la puerta, pero no había allí oro ni pago alguno. Tan pronto como estuvieron a tiro, Les cayeron flechas y se apresuraron a regresar. Por ese entonces, todo el campamento estaba en pie, como preparándose para una batalla, pues los enanos de Dain avanzaban por la orilla del este. Tontos, río Bardo, acercarse así bajo el brazo de la montaña. No entienden de guerra a campo abierto, aunque sepan guerrear en las minas. Muchos de nuestros arqueros y lanceros aguardan ahora escondidos entre las rocas del flanco derecho. Las mallas de los enanos pueden ser buenas, pero se las pondrá a prueba muy pronto. Caigamos sobre ellos desde los flancos antes de que descansen. Pero el rey elfo dijo: Mucho esperaré antes de pelear por un botín de oro. Los enanos no pueden pasar. Si no se lo permitimos, O hacer algo que no lleguemos a advertir. Esperaremos a ver si la reconciliación es posible. Nuestra ventaja en número bastará si al fin hemos de librar un desgraciado combate. Pero estas estimaciones no tenían en cuenta a los enanos. Saber que la piedra del arca estaba en manos de los h i t i a d o r e s les inflamaba los corazones. Sospecharon además que Bardo y sus amigos titubeaban y decidieron atacar cuanto antes. De pronto, sin aviso, los enanos se desplegaron en silencio. Los arcos chasquearon y las flechas silbaron. La batalla iba a comenzar. Pero todavía más pronto, una sombra creció con terrible rapidez. Una nube negra cubrió el cielo. El trueno invernal rodó en un viento huracanado, rugió y retumbó en la montaña. Y relampagueó en la cima. Y por debajo del trueno se pudo ver otra oscuridad que se adelantaba en un torbellino, pero esta oscuridad no llegó con el viento. Llegó desde el norte, como una inmensa nube de pájaros, tan densa que no había luz entre las alas. -Deteneos gritó Gandalf, que apareció de repente y esperó de pie y solo. Con los brazos levantados entre los enanos que venían y las filas que los aguardaban. Deteneos, dijo con voz de trueno, y la vara se le encendió con una luz súbita como el rayo. El terror ha caído sobre vosotros, ay. Ha llegado más rápido de lo que yo había supuesto. Los trasgos están sobre vosotros. Ahí llega Volgo del Norte, cuyo padre, Odain, mataste en m o r i hace tiempo. Mirad. Los murciélagos se ciernen sobre el ejército como una nube de langostas. Montan en lobos y los vargos vienen detrás. El asombro y la confusión cayó sobre todos ellos. Mientras Gandalf hablaba, la oscuridad no había dejado de crecer. Los enanos se detuvieron y contemplaron el cielo. Los elfos gritaron con muchas voces. Venid, llamó Gandalf. Hay tiempo de celebrar consejo. Que Dain, hijo de Nain, se reúne enseguida con nosotros. Así empezó una batalla que nadie había esperado. La llamaron la Batalla de los Cinco Ejércitos y fue terrible. De una parte luchaban los trasgos y los lobos salvajes y por la otra los elfos, los hombres y los enanos. Así fue como ocurrió. Desde que el gran trasgo de las montañas nubladas había caído, los trasgos odiaban más que nunca a los enanos. Habían mandado mensajeros de acá para allá entre las ciudades, colonias y plazas fuertes, pues habían decidido conquistar el dominio del norte. Se habían informado en secreto y prepararon y forjaron armas en todos los escondrijos de las montañas. Luego se pusieron en marcha y se reunieron en valles y colinas, yendo siempre por túneles o en la oscuridad, hasta llegar a las cercanías de la gran montaña Gunaba del Norte, donde tenían la capital. Allí juntaron un inmenso ejército, preparado para caer en tiempo tormentoso sobre los ejércitos desprevenidos del sur. Estaban enterados de la muerte de Smaug y el júbilo les encendía el ánimo. Y noche tras noche se apresuraron entre las montañas, y así llegaron al fin desde el norte, casi pisándole los talones a Dain. Ni siquiera los cuervos supieron que llegaban hasta que los vieron aparecer en las tierras abruptas, entre la montaña solitaria y las colinas. Cuánto sabía Gandalf no se puede decir, pero está claro que no había esperado ese asalto repentino. Este fue el plan que preparó junto con el rey Elfo y Bardo, y con Dain, pues el señor enano ya se les había unido. Los trasgos eran enemigos de todos, y cualquier otra disputa fue enseguida olvidada. No tenían más esperanza que la de atraer a los trasgos al valle entre los brazos de la montaña, y ampararse en las grandes estribaciones del sur y el este. Aún de este modo correrían e peligro si los trasgos alcanzaban a invadir la montaña. Atacándolos entonces desde atrás y arriba. Pero no había tiempo para preparar otros planes o para pedir alguna ayuda. Pronto pasó el trueno, rodando hacia el sureste, pero la nube de murciélagos se acercó, volando bajo por encima de la montaña, y se agitó sobre ellos, tapándoles la luz y asustándolos. -¡A la montaña! gritó Bardo -, ¡a la montaña! tomemos posiciones mientras todavía hay tiempo. En la estivación sur, en la parte más baja de la falda y entre las rocas, se situaron los elfos. En la del este, los hombres y los enanos. Pero Bardo y algunos de los elfos y hombres más ágiles escalaron la cima de la loma occidental para echar un vistazo al norte. Pronto pudieron ver la tierra a los pies de la montaña, oscurecida por una apresurada multitud. Luego, La vanguardia se arremolinó en el extremo de la estribación y entró atropelladamente en valle. Estos eran los jinetes más rápidos que cabalgaban en lobos y ya los gritos y aullidos hendían el aire a lo lejos. Unos pocos valientes se les enfrentaron con un amago de resistencia y muchos cayeron allí antes que el resto se retirara y huyese a los lados. Como Gandalf esperara, El ejército trasgo se había reunido detrás de la vanguardia, a la que se habían resistido, y luego cayó furioso sobre el valle, extendiéndose aquí y allá entre los brazos de la montaña, buscando al enemigo. Innumerables eran los estandartes negros y rojos, y llegaban como una marea furiosa y en desorden. Fue una batalla terrible. Bilbo no había pasado nunca por una experiencia tan espantosa, y que luego odiara tanto. Y esto es como decir que por ninguna otra cosa se sintió tan orgulloso hasta tal punto que fue para él durante mucho tiempo un tema de charla favorito, aunque no tuvo en ella un papel muy importante. En verdad, puedo decir que muy pronto se puso el anillo y desapareció de la vista, aunque no de todo peligro. Un anillo mágico de esta clase no es una protección completa en una carga de trasgos, ni detiene las flechas voladoras ni las lanzas salvajes. Pero ayuda a apartarse del camino e impide que escojan tu cabeza entre otras para que un trasgo espadachín te la rebane de un tajo. Los elfos fueron los primeros en cargar. Tenían por los trasgos un odio amargo y frío. Las lanzas y espadas brillaban en la oscuridad con un helado reflejo, tan mortal era la rabia de las manos que las esgrimían. Tan pronto como la horda de los enemigos, Aumentó en el valle, les lanzaron una lluvia de flechas y todas resplandecían como azuzadas por el fuego. Detrás de las flechas, un millar de lanceros bajó de un salto y embistió. Los chillidos eran ensordecedores, las rocas se tiñeron de negro con la sangre de los trasgos. Y cuando los trasgos se recobraron de la furiosa embestida y detuvieron la carga de los elfos, Todo el valle estalló en un rugido profundo. Con gritos de Moria y Dain, Dain, los enanos de las colinas de hierro se precipitaron sobre el otro flanco, empuñando los azadones, y junto con ellos llegaron los hombres del lago armados con largas espadas. El pánico dominó a los trasgos, y cuando se dieron vuelta para enfrentar este ataque, los elfos cargaron otra vez con bríos renovados. Ya muchos de los trasgos huían río abajo para escapar de la trampa. Y muchos de los lobos se volvían contra ellos mismos y destrozaban a muertos y heridos. La victoria parecía inmediata cuando un griterío sonó en las alturas. Unos trasgos habían escalado la montaña por la otra parte, y muchos ya estaban sobre la puerta en la ladera, y otros corrían temerariamente hacia abajo sin hacer caso de los que caían chillando al precipicio. Para atacar las estibaciones de e s t e encima. A cada una de estas estibaciones se podía llegar por caminos que descendían de la masa central de la montaña. Los defensores eran pocos y no podrían cerrarles el paso durante mucho tiempo. La esperanza de victoria se había desvanecido. Solo habían logrado contener la primera embestida de la marea negra. El día avanzó. Otra vez los trasgos se reunieron en el valle. Luego vino una horda de b a r c o s brillantes y negros como cuervos, y con ellos la guardia personal de Volgo, trasgos de enorme talla, con cimitarras de acero. Pronto llegaría la verdadera oscuridad, en un cielo tormentoso, mientras los murciélagos revoloteaban aún alrededor de las cabezas y los oídos de hombres y elfos. O se precipitaban como vampiros sobre las gentes caídas. Bardo luchaba aún defendiendo la estribación del este, y sin embargo retrocedía poco a poco. Los señores elfos estaban en la nave del brazo sur, alrededor del rey, cerca del puesto de observación de la colina del cuervo. De súbito se oyó un clamor y desde la puerta llamó una trompeta. Habían olvidado a Thorin. Parte del muro, movido por palancas, se desplomó hacia afuera, cayendo con estrépito en la laguna. El rey bajo la montaña apareció en el umbral y sus compañeros lo siguieron. Las capas y capuchones habían desaparecido. Llevaban brillantes armaduras y una luz roja les brillaba en los ojos. El gran enano centelleaba en la oscuridad como oro en un fuego mortecino. Los trasgos arrojaron rocas desde lo alto. Pero los enanos siguieron adelante, saltaron hasta el pie de la cascada y corrieron a la batalla. Lobos y jinetes caían o huían ante ellos. Thorin manejaba el hacha con mandobles poderosos y nada parecía lastimarlo. A mí, a mí, elfos y hombres, a mí, oh pueblo mío, gritaba y la voz resonaba como una trompa en el valle. Hacia abajo, en desorden, los enanos de d a i n corrieron a ayudarlo. Hacia abajo fueron también muchos de los hombres del lago, pues Bardo no pudo contenerlos, y desde la ladera opuesta muchos de los lanceros elfos. Una vez más, los t r a s g o s fueron rechazados al valle y allí se amontonaron, hasta que Valle fue un sitio horrible y oscurecido por cadáveres. Los Vargos se dispersaron y Thorin se volvió a la derecha contra la guardia personal de Volgo. Pero no alcanzó a atravesar las primeras filas. Ya tras él yacían muchos hombres y muchos enanos, y muchos hermosos elfos que aún tendrían que haber vivido largos años felices en el bosque. Y a medida que el valle se abría, la marcha de Thorin era cada vez más lenta. Los enanos eran pocos y nadie guardaba los flancos. Pronto los atacantes fueron atacados y se vieron encerrados en un gran círculo, cercado todo alrededor por trasgos y lobos que volvían a la carga. La guardia personal de Volgo cayó aullando sobre ellos, introduciéndose entre los enanos como olas que golpean acantilados de arena. Los otros enanos no podían ayudarlos, pues el asalto desde la montaña se renovaba con redoblada fuerza y hombres y elfos eran batidos lentamente a ambos lados. A todo esto, Bilbo miraba con aflicción. Se había instalado en la colina del Cuervo entre los elfos, en parte porque quizá allí era posible escapar, y en parte, al lado Tuk de la mente de Bilbo, porque si iban a mantener una última posición desesperada, quería defender al rey elfo. También Gandalf estaba allí, de algún modo, sentado en el suelo, como meditando, preparando quizá un último soplo de magia antes del fin. Este no parecía muy lejano. No tardará mucho ya, pensaba Bilbo. Antes que los trasgos ganen la puerta y todos nosotros caigamos muertos o nos obligan a descender y nos capturen. Realmente es como para echarse a llorar después de todo lo que nos ha pasado. Casi habría preferido que el viejo Smaug se hubiese quedado con el maldito tesoro antes de que lo consigan esas viles criaturas. Y el pobrecito Bombur y Balin y f i l l y y Kili. Y el resto tengan mal fin. Y también b a r d o los hombres del lago y los alegres elfos. ¡Ay, mísero de mí! He oído canciones sobre muchas batallas y siempre he entendido que la derrota puede ser gloriosa. Parece muy incómoda, por no decir desdichada. Me gustaría de veras estar fuera de todo esto. Con el viento se esparcieron las nubes y una roja puesta de sol rasgó el oeste. a Divirtiendo el brillo repentino en las tinieblas, Bilbo miró alrededor y chilló. Había visto algo que le sobresaltó el corazón: unas sombras oscuras, pequeñas aunque majestuosas, en el resplandor distante. -Las águilas, las águilas, vociferó. -Vienen las águilas. Los ojos de Bilbo rara vez se equivocaban. Las águilas venían con el viento hilera tras hilera. En una hueste tan numerosa que todos los aguileros del norte parecían haberse reunido allí. Las águilas, las águilas, gritaba Bilbo saltando y moviendo los brazos. Si los elfos no podían verlo, al menos podían oírlo. Pronto ellos gritaron también y los ecos corrieron por el valle. Muchos ojos expectantes miraron arriba, aunque aún nada se podía ver, excepto desde las estimaciones meridionales de la montaña. Las águilas, gritó Bilbo otra vez, pero en ese momento una piedra cayó y le golpeó con fuerza el yelmo, y el hobbit se desplomó y no vio nada más. 18. El viaje de vuelta. Cuando Bilbo se recobró, se recobró literalmente solo. Estaba tendido en las piedras planas de la colina del Cuervo, Y no había nadie cerca. Un día despejado pero frío se extendía allá arriba. Bilbo temblaba y se sentía tan helado como una piedra, pero en la cabeza le ardía un fuego. Me pregunto qué ha pasado, se dijo. De todos modos, no soy todavía uno de los héroes caídos, pero supongo que todavía hay tiempo para eso. Se sentó agarrotado. Mirando hacia el valle, no alcanzó a ver ningún trasgo vivo. Al cabo de un rato, la cabeza se le aclaró un poco y creyó distinguir a unos elfos que se movían en las rocas de abajo. Se restregó los ojos. ¿Acaso había aún un campamento en la llanura a cierta distancia y un movimiento de idas y venidas alrededor de la puerta? Los enanos parecían estar atareados removiendo el muro. Pero todo estaba como muerto. No se oían llamadas ni ecos de canciones. De algún modo había una tristeza en el aire. Victoria, después de todo, supongo, dijo sintiendo el dolor de cabeza. Bien, la situación parece bastante sombría. De súbito descubrió un hombre que trepaba y venía hacia él. ¡Hola! ¡Ahí! llamó con voz vacilante. ¡Hola, ahí! ¿Qué ocurre? ¿Qué voz es la que habla entre las rocas? dijo el hombre, deteniéndose y atisbando alrededor, no lejos de donde Bilbo estaba sentado. Entonces Bilbo recordó el anillo. ¡Que me h aspen! dijo. Esta invisibilidad tiene también sus inconvenientes. De otro modo hubiera podido pasar una noche abrigada y cómoda en cama. Soy yo, Bilbo b o l s ó n el compañero de Thorin, gritó quitándose de prisa el anillo. Es una suerte que te haya encontrado, dijo el hombre adelantándose. Te necesitan y estamos buscándote desde hace tiempo. Te hubieran contado entre los muertos, que son muchos, si Gandalf el mago no hubiese dicho que no hace mucho habían oído tu voz por estos sitios. Me han enviado a mirar aquí por última vez. ¿Estás muy herido? Un golpe feo en la cabeza, creo, dijo Bilbo. Pero tengo un yelmo y una cabeza dura. Así todo me siento enfermo y las piernas se me doblan como paja. Te llevaré abajo, al campamento del valle, dijo el hombre, y lo alzó con facilidad. El hombre era rápido y de paso seguro. No pasó mucho tiempo antes de que depositara a Bilbo ante una tienda en Valle. Y allí estaba Gandalf con un brazo en cabestrillo. Ni siquiera el mago había escapado indemne, y había pocos en toda la hueste que no tuvieran alguna herida. Cuando Gandalf vio a Bilbo, se alegró de veras. ¡Bolsón! exclamó. Bueno, nunca lo hubiera dicho. Vivo después de todo. Estoy contento. Empezaba a preguntarme si esa suerte que tienes te ayudaría a salir del paso. Fue algo terrible y casi desastroso, pero las otras nuevas pueden aguardar. Ven, dijo más gravemente. Alguien te reclama. Y guiando al hobbit, lo llevó dentro de la tienda. Salud, Thorin, dijo Gandalf mientras entraba. Lo he traído. Allí efectivamente yacía Thorin, escudo de roble, herido de muchas heridas, y la armadura abollada y el hacha mellada estaban junto a él en el suelo. Alzó los ojos cuando Bilbo se le acercó. Adiós, buen ladrón, dijo. Parto ahora hacia los salones de espera a sentarme al lado de mis padres hasta que el mundo sea renovado. Ya que hoy dejo todo el oro y la plata y voy a donde tienen poco valor, deseo partir en amistad contigo y me retracto de mis palabras y hechos ante la puerta. Bilbo hincó una rodilla ahogado por la pena. Adiós, rey bajo la montaña, dijo. Es esta una amarga aventura si ha de terminar así, y ni una montaña de oro podría enmendarla. Con todo, Me alegro de haber compartido tus peligros. Esto ha sido más de lo que cualquier bolsón hubiera podido merecer. No, dijo Thorin. Hay en ti muchas virtudes que tú mismo ignoras, hijo del bondadoso este. Algo de coraje y algo de sabiduría mezclados con mesura. Si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. Pero triste o alegre, ahora he de abandonarlo. Adiós. Entonces Vilbo se volvió y se fue solo. Y se sentó fuera arropado con una manta, y aunque quizá no lo c r e á i s lloró hasta que se le enrojecieron los ojos y se le enronqueció la voz. Era un alma bondadosa y pasó largo tiempo antes de que tuviese ganas de volver a bromear. Ha sido un acto de misericordia, se dijo al fin. Que haya despertado cuando lo hice. Desearía que Thorin estuviese vivo, pero me alegro de que partiese en paz. Eres un tonto, Bilbo Bolsón, y lo trastornaste todo con ese asunto de la piedra. Y al fin hubo una batalla, a pesar de que tanto te esforzaste en conseguir paz y tranquilidad. Aunque supongo que nadie podrá acusarte por eso. Todo lo que sucedió después de que lo dejasen sin sentido, Bilbo lo supo más tarde, pero sintió entonces más pena que alegría y ya estaba cansado de la aventura. El deseo de viajar de vuelta al hogar lo consumía. Eso, sin embargo, se retrasó un poco, de modo que, entre tanto, os relataré algo de lo que ocurrió. Las tropas de Trasgos habían despertado hacía tiempo la sospecha de las águilas, a cuya atención no podía escapar nada que se movieran las cimas. De modo que ellas también se reunieron en gran número alrededor del águila de las montañas nubladas. Y al fin, olfateando el combate, habían venido de prisa, bajando con la tormenta en el momento crítico. Fueron ellas quienes desalojaron de las laderas de la montaña los trasgos que chillaban desconcertados, arrojándolos a los precipicios o empujándolos hacia los enemigos de abajo. No pasó mucho tiempo antes de que hubiesen liberado la montaña solitaria, y los elfos y hombres de ambos lados del valle pudieron por fin bajar a ayudar en el combate. Pero aún incluyendo a las águilas, los trasgos los superaban en número. En aquella última hora, el propio Beor, Había aparecido. Nadie sabía cómo o de dónde. Llegó solo, en forma de oso, y con la cólera parecía ahora más grande de talla, casi un gigante. El rugir de la voz de Deor era como tambores y cañones, y se abría paso echando a los lados lobos y trasgos como si fueran pajas y plumas. Cayó sobre la retaguardia y como un trueno irrumpió en el círculo. Los enanos se mantenían firmes en una colina baja y redonda. Entonces Beorm se agachó y recogió a Thorin, que había caído atravesado por las lanzas, y lo llevó fuera del combate. Retornó enseguida, con una cólera redobalada, de modo que nada podía contenerlo y ningún arma parecía hacerle mella. Dispersó la guardia, arrojó al propio Volgo al suelo y lo aplastó. Entonces el desaliento cundió entre los trasgos que se dispersaron en todas direcciones, pero esta nueva esperanza alentó a los otros, que los persiguieron de cerca y evitaron que la mayoría buscara cómo escapar. Empujaron a muchos hacia el río rápido y, así huyesen al sur o al oeste, fueron acosados en los pantanos próximos al río del bosque. Y allí pereció la mayor parte de los últimos fugitivos. Y quienes se acercaron a los dominios de los elfos del bosque fueron ultimados o atraídos para que murieran en la oscuridad impenetrable del bosque negro. Las canciones relatan que en aquel día perecieron tres cuartas partes de los trasgos guerreros del norte y las montañas tuvieron paz durante muchos años. La victoria era segura ya antes de la caída de la noche, pero la persecución continuaba aún cuando Bilbo regresó al campamento. Y en el valle no quedaban muchos excepto los heridos más graves. ¿Dónde están las águilas? preguntó Bilbo a Gandalf aquel anochecer mientras yacía abrigado con muchas mantas. Algunas están de cacería, dijo el mago, pero la mayoría ha partido de vuelta a los aguileros. No quisieron quedarse aquí y se fueron con las primeras luces del alba. Dain ha coronado al jefe con oro y le ha jurado amistad para siempre. Lo lamento, quiero decir, me hubiera gustado verlas otra vez, dijo Bilbo a d o r m i lado. Quizá las vea en el camino a casa. Supongo que iré pronto. Tan pronto como quieras, dijo el mago. En verdad pasaron algunos días antes de que Bilbo partiera realmente. Enterraron a Thorin muy hondo bajo la montaña y Bardo le puso la piedra del arca sobre el pecho. Que yazga aquí. Hasta que la montaña se desmorone, dijo. Que traiga fortuna a todos los enanos que en adelante vivan aquí. Sobre la tumba de Thorin, el rey elfo, puso luego a Orcris la espada élfica que le habían arrebatado al enano cuando lo apresaron. Se dicen en las canciones que brilla en la oscuridad cada vez que se aproxima un enemigo. La fortaleza de los enanos no puede ser tomada por sorpresa. Allí Dain. Hijo de Nain vivió desde entonces y se convirtió en rey bajo la montaña. Y con el tiempo, muchos otros enanos vinieron a reunirse alrededor del trono en los antiguos salones. De los doce compañeros de Thorin quedaban diez. Fili y Kili habían caído defendiéndolo con el cuerpo y los escudos, pues era el hermano mayor de la madre de ellos. Los otros permanecieron con Dain, que administró el tesoro con justicia. No hubo desde luego ninguna discusión sobre la división del tesoro en tantas partes como había sido planeado para Balin y Dualin, y Dori y Nori y Ori, y Oin y Gloin, y Bifur y b o f u r y Bombur, o para Bilbo. Con todo, una catorceava parte de toda la plata y oro labrada y sin labrar se entregó a Bardo, pues da i n comento. Haremos honor al acuerdo del muerto. Y él custodia ahora la piedra del arca. Aún una c a t o r c e a v a parte era una riqueza excesiva, más grande que la de muchos reyes mortales. De aquel tesoro, Bardo envió gran cantidad de oro al gobernador de la ciudad del lago, y recompensó con largueza a seguidores y amigos. Al rey de los elfos le dio las esmeraldas de Girion, las joyas que él más amaba. Y que d a i n le había devuelto. A Bilbo le dijo: Este tesoro es tanto tuyo como mío, aunque antiguos acuerdos no puedan mantenerse, ya que tantos intervinieron en ganarlo y defenderlo. Pero aun cuando dijiste que renunciarías a toda pretensión, desearía que las palabras de Thorin, de las cuales se arrepintió, no resultasen ciertas, que te daríamos poco. Te recompensaré más que a nadie. Muy bondadoso de tu parte, dijo Bilbo, pero realmente es un alivio para mí. ¿Cómo demonios podría llevar ese tesoro a casa sin que hubiera peleas y crímenes todo a lo largo del camino? No lo sé. Y no sé qué haría con ese tesoro una vez en casa. En tus manos estaba mejor. Por último, accedió a tomar solo dos pequeños cofres, uno lleno de plata y el otro lleno de oro, que un pony fuerte podría cargar. Un poco más y no sabría qué hacer con él, dijo. Por fin llegó el momento de despedirse. Adiós, Balin, exclamó. Y adiós, Dualin. Y adiós, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur. Bofur y Bombur, que vuestras barbas nunca crezcan ralas. Y volviéndose hacia la montaña añadió: Adiós, Thorin, escudo de roble, y Fili y Kili, que nunca se pierda vuestra memoria. Entonces los enanos se inclinaron profundamente ante la puerta, pero las palabras se les trabaron n las gargantas. Adiós y buena suerte donde quiera que vayas, dijo Balin al fin. Si alguna vez vuelves a visitarnos, cuando nuestros salones estén de nuevo embellecidos, entonces el festín será realmente espléndido. Si alguna vez pasáis por mi camino, dijo Bilbo, no dudéis en llamar. El té es a las cuatro, pero cualquiera de vosotros será bienvenido a cualquier hora. Luego dio media vuelta y se alejó. m a g u e s t e élfica estaba en marcha, y aunque tristemente disminuida, todavía muchos iban alegres, pues ahora el mundo septentrional sería más feliz durante largos años. El dragón estaba muerto y los trasgos derrotados, y los corazones élficos miraban adelante, más allá del invierno, hacia una primavera de alegría. Gandalf y Virgo cabalgaban detrás del rey y junto a ellos marchaba b e o r a grandes pasos. Una vez más en forma humana, y reía y cantaba con una voz g recia por el camino. Así fueron hasta aproximarse a los lindes del Bosque Negro, al norte del lugar donde nacía el río del Bosque. Hicieron alto entonces, pues el mago y Bilbo no penetrarían en el bosque, aun cuando el rey les ofreció que se quedaran un tiempo. Se proponían marchar a lo largo del borde de la floresta y circundar el extremo norte. Internándose en el yermo que se extendía entre él y las montañas grises. Era un largo y triste camino, pero ahora que los trasgos habían sido aplastados, les parecía más seguro que los espantosos senderos bajo los árboles. Además, b e r o m iría con ellos. Adiós, oh rey elfo, dijo Gandalf. Que el bosque verde sea feliz mientras el mundo es todavía joven. Y que sea feliz todo tu pueblo. Adiós, oh Gandalf, dijo el rey, que siempre aparezcas donde más te necesiten y menos te esperen. Cuantas más veces vengas a mis salones, tanto más me sentiré complacido.、Eh, te ruego, dijo Bilbo, tartamudeando vacilante, que,、eh, que aceptes este presente. Y sacó un collar de plata y perlas que Dain le había dado al partir. ¿Cómo me he ganado este presente, o h h o b b i t dijo el rey. Bueno, este pensé, dijo Bilbo bastante confuso,、eh, que algo tendría que dar por tu,、eh, por tu hospitalidad. Quiero decir que también un saqueador tiene sentimientos. He bebido mucho de tu vino y he comido mucho de tu pan. Aceptaré tu presente, oh Bilbo el Magnífico, dijo el rey gravemente, y te nombro amigo del elfo y bienaventurado. Que tu sombra nunca disminuya, o robarte sería demasiado fácil. Adiós. Luego los elfos se volvieron hacia el bosque y Bilbo emprendió la larga marcha hacia el hogar. Pasó muchos infortunios y aventuras antes de estar de vuelta. El yermo era todavía el yermo. Y había allí otras cosas en aquellos días, además de trasgos. Pero iba bien guiado y custodiado. El mago estaba con él, y Beor lo acompañó una buena parte del camino. Y nunca volvió a encontrarse en un apuro grave. Con todo, hacia la mitad del invierno, Gandalf y Bilbo habían dejado atrás los lindes del bosque y volvieron a las puertas de la casa de Beor. Y allí se quedaron una temporada. El invierno pasó con días agradables y alegres. Y hombres de todas partes, Vinieron a festejarlo, invitados por b e o r n Los trasgos de las montañas nubladas eran pocos y se escondían aterrorizados en los agujeros más profundos que podían encontrar, y los barcos habían desaparecido de los bosques, de modo que los hombres iban de un lado a otro sin temor. b e o r n llegó a convertirse en el jefe de aquellas regiones y gobernó una extensa tierra entre el bosque y las montañas, y se dice que durante muchas generaciones, Los varones que él engendraba podían transformarse en osos, y algunos se mostraron inflexibles y perversos, pero la mayor parte fue como b e r m aunque de menos tamaño y fuerza. En esos días, los últimos trasgos fueron expulsados de las montañas nubladas y hubo una nueva paz en los límites del yermo. e r a primavera, Y una hermosa primavera con aires tempranos y un sol brillante, cuando Bilbo y Gandalf se despidieron al fin de Beor. Y aunque anhelaba volver al hogar, Bilbo partió con pena, pues las flores de los jardines de Beor eran en primavera no menos maravillosas que en pleno verano. Al fin ascendieron por el largo camino y alcanzaron el paso donde los t r a s c o s los habían capturado antes, pero llegaron a aquel sitio elevado por la mañana. Y mirando hacia atrás vieron un sol blanco que brillaba sobre la vastedad de la tierra. Allá atrás se extendía el bosque negro, azul en la distancia y oscuramente verde en el límite más cercano, aún en los días primaverales. Allá, bien lejos, se alzaba la montaña solitaria apenas visible. En el pico más alto todavía brillaba pálida la nieve. Así llega la nieve tras el fuego. Y aún los dragones tienen su final, dijo Bilbo, y volvió la espalda a su aventura. El lado Tuk estaba sintiéndose muy cansado, y el lado Bolsón se fortalecía día a día. Ahora solo me falta estar sentado en mi propio sillón, dijo. 19. La última jornada. Era el primer día de mayo. Cuando los dos regresaron por fin al borde del valle de Rivendell, donde se alzaba la última o la primera morada. De nuevo caía la tarde, los ponis se estaban cansando, en especial el que transportaba los bultos, y todos necesitaban algún reposo. Mientras descendían el empinado sendero, Bilbo oyó a los elfos que cantaban todavía entre los árboles, como si no hubieran callado. Desde que él estuviera allí hacía tiempo, y tan pronto como los jinetes bajaron a los claros inferiores del bosque, las voces entonaron una canción muy parecida a la de aquel entonces. Era algo así: El dragón se ha marchitado, le han destrozado los huesos, y le han roto la armadura, y el brillo le han humillado. Aunque la espada se oxide y la corona perezca, Con una fuerza inflexible y bienes atesorados, aún crecen aquí las hierbas, y aún el follaje se mece, el agua blanca se mueve, y cantan las voces élficas. Venid. Tra la la la la la, venid de vuelta al valle. Las estrellas brillan más que las gemas incontables, y la luna es aún más clara que los tesoros de plata. El fuego es más reluciente en el hogar a la noche que el oro hundido en las minas. Porque ir de un lado a otro. Oh, t r a l a l a l a l a l a l a l a l a Venid de vuelta al valle. ¿A dónde marcháis ahora regresando ya tan tarde? Las aguas del río fluyen y arden todas las estrellas. ¿A dónde marcháis cargados tan tristes y temerosos? Los elfos y sus doncellas saludan a los cansados con un t r a l a l a l a l a l e Venid de vuelta al valle. Tra la la la la le, fa la la la le. a l Luego, los elfos del valle salieron y les dieron la bienvenida, conduciéndolos a través del agua hasta la casa de Elrond. Allí lo recibieron con afecto, y esa misma tarde hubo muchos oídos ansiosos que querían escuchar el relato de la aventura. Gandalf fue quien habló, ya que Bilbo se sentía fatigado y somnoliento. Bilbo conocía la mayor parte del relato, pues había participado en él y además le había contado muchas cosas al mago en el camino o en la casa de Beorn. Pero algunas veces abría un ojo y escuchaba cuando Gandalf contaba una parte de la historia de la que él aún no estaba enterado. Fue así como supo dónde había estado Gandalf, pues alcanzó a oír las palabras del mago a Elrond. Parecía que Gandalf. Había asistido a un gran concilio de los magos blancos, señores del saber tradicional y la magia buena, y que habían expulsado al fin al nigromante de su oscuro dominio al sur del bosque negro. Dentro de no mucho tiempo, decía Gandalf, el bosque medrará de algún modo. El norte estará a salvo de ese horror por muchos años, espero. Aún así, desearía que ya no estuviese en este mundo. Sería bueno, en verdad, dijo e l r o n d pero temo que eso no ocurrirá en esta época del mundo, ni en muchas que vendrán después. Cuando el relato de los viajes concluyó, hubo otros cuentos, y todavía más cuentos de antaño, de hogaño y de ningún tiempo, hasta que Bilbo cabeceó y roncó cómodamente en un rincón. Despertó en un lecho blanco. Y la luna entraba por una ventana abierta. Debajo, muchos elfos cantaban en voz alta y clara a orillas del arroyo. Cantad, regocijados, cantad ahora juntos. El viento está en las copas y ronda en el brezal. Los capullos de estrellas y la luna florecen. Las ventanas nocturnas refulgen en la torre. Bailad, regocijados. Bailad ahora juntos, que la hierba sea blanda y los pies como plumas. El río es plateado y las sombras se borran. Feliz el mes de mayo y feliz nuestro encuentro. Cantemos dulcemente envolviéndolo en sueños. Dejemos que repose y vámonos afuera. El vagabundo duerme, que la almohada sea blanda. Arrullos, más arrullos, de alisos y de sauces. p i n o Tú no suspires hasta el viento del alba. Luna, escóndete, que haya sombra en la tierra. Silencio, silencio, roble, fresno y espino. Que el agua calle hasta que apunte la mañana. Bien, pueblo festivo, dijo Bilbo asomándose. ¿Qué hora es según la luna? Vuestra nana podría despertar a un trasgo borracho. No obstante, os doy las gracias. Y tus ronquidos podrían despertar a un dragón de piedra. No obstante, te damos las gracias, contestaron los elfos con una risa. Está apuntando el alba y has dormido desde el principio de la noche. Mañana tal vez h a b r á remediado tu cansancio. Un sueño breve es un gran remedio en la casa de Elrond, dijo Bilbo, pero trataré de que el remedio no me falte. Buenas noches por segunda vez, hermosos amigos. Y con estas palabras volvió al lecho y durmió hasta bien entrada la mañana. Pronto perdió toda huella de cansancio en aquella casa y no tardó en bromear y bailar tarde y temprano con los elfos del valle. Sin embargo, aún este sitio no podía demorarlo por mucho tiempo más y pensaba siempre en su propia casa. Al cabo, pues, de una semana, Le dijo adiós a Elrond, y dándole unos pequeños regalos que el elfo no podía dejar de aceptar, se alejó cabalgando con Gandalf. Dejaban el valle cuando el cielo se oscureció al oeste y sopló el viento y empezó a llover. Alegres días de mayo, dijo Bilbo cuando la lluvia le golpeó la cara. Pero hemos vuelto la espalda a muchas leyendas y estamos llegando a casa. Supongo que esto es el primer sabor del hogar. Hay un largo camino, dijo Gandalf. Pero es el último camino, dijo Bilbo. Llegaron al río que señalaba el límite del Yermo y al v a d o bajo la orilla escarpada que q u i z á recordéis. El agua había crecido con el deshielo de las nieves, pues el verano estaba próximo y con el largo día de lluvia. Pero al fin lo cruzaron luego de algunas dificultades. Y continuaron marchando mientras caía la tarde. Era la última jornada. Esta fue parecida a la primera, pero ahora la compañera más reducida y más silenciosa. Además, esta vez no hubo trolls. En cada punto del camino, Bilbo rememoraba los hechos y palabras de hacía un año. A él le parecían más de diez, y por supuesto reconoció enseguida el lugar donde el pony había caído al río. Y donde habían dejado atrás aquella desagradable aventura con Tom, Berto y Guille. No lejos del camino encontraron el oro enterrado de los Trolls, aún oculto intacto. Tengo bastante para toda la vida, dijo Bilbo cuando lo desenterraron. Sería mejor que lo tomases tú, Gandalf. Quizá puedas encontrarle alguna utilidad. Desde luego que puedo, dijo el mago, pero dividámoslo en partes iguales. Puedes encontrarte con necesidades inesperadas. De modo que pusieron el oro en costales y lo cargaron los ponis, quienes no se mostraron muy complacidos. Desde entonces la marcha fue más lenta, pues la mayor parte del tiempo avanzaron a pie. Pero la tierra era verde y había mucha hierba por la que el hobbit paseaba contento. Se enjugaba el rostro con un pañuelo de seda roja. No, no había conservado uno solo de los suyos, y este se lo había prestado Elrond, pues ahora junio había traído el verano y el tiempo era otra vez cálido y luminoso. Como todas las cosas llegan a término, aún esta historia, un día divisaron al fin el país donde Bilbo había nacido y crecido, donde conocía las formas de la tierra y los árboles tanto como sus propias manos y pies. Alcanzó a otear la colina a lo lejos y de repente se detuvo y dijo: Los caminos siguen avanzando sobre rocas y bajo árboles, por cuevas donde el sol no brilla, por arroyos que el mar no encuentran, sobre las nieves que el invierno siembra y entre las flores alegres de junio, sobre la hierba y sobre la piedra, bajo los montes a la luz de la luna. Los caminos siguen avanzando bajo las nubes y las estrellas. Pero los pies que han echado a andar regresan por fin al hogar lejano. Los ojos que fuegos y espadas han visto y horrores en salones de piedra miran al fin las praderas verdes, colinas y árboles conocidos. Gandalf lo miró. Mi querido Bilbo dijo: Algo te ocurre. No eres el hobbit que eras antes. Y así cruzaron el puente y pasaron el molino junto al río y llegaron a la mismísima puerta de Bilbo. -Bendita sea, ¿qué pasa? -gritó el h o b b i t Había una gran conmoción y gente de toda clase, respetable y no respetable, se apiñaba en la puerta y muchos entraban y salían, y ni siquiera se limpiaban los pies en el felpudo, como Bilbo observó disgustado. Si él estaba sorprendido, ellos lo estuvieron más. Había llegado de vuelta en medio de una subasta. Había una gran nota en blanco y rojo en la verja, manifestando que el 22 de junio, los señores Gorgo, Gorgo y Borgo, sacarían a subasta los efectos del finado señor Don Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado, Hobbiton. La venta comenzaría a las diez en punto. Era casi la hora del almuerzo y muchas de las cosas ya habían sido vendidas a distintos precios, desde casi nada hasta viejas canciones, como no es raro en las subastas. Los primos de Bilbo, los Sacovilla Bolsón, estaban muy atareados midiendo las habitaciones para ver si podrían meter allí sus propios muebles. En síntesis, Bilbo había sido declarado presuntamente muerto. Y no todos lamentaron que la presunción fuera falsa. La vuelta del señor Viva Bolsón creó todo un disturbio, tanto bajo la colina como sobre la colina y al otro lado, desde el agua. El asombro duró mucho más de nueve días. El problema se prolongó en verdad durante años. Pasó mucho tiempo antes de que el señor Bolsón fuese admitido otra vez en el mundo de los vivos. La gente que había conseguido unas buenas gangas en la subasta. Fue dura de convencer, y al final, para ahorrar tiempo, Bilbo tuvo que comprar de nuevo muchos de sus propios muebles. Algunas cucharas de plata desaparecieron de modo misterioso, y nunca se supo de ellas, aunque Bilbo sospechaba de los sacovilla bolsón. Por su parte, ellos nunca admitieron que el bolsón que estaba de vuelta fuera el genuino, y las relaciones con Bilbo se estropearon para siempre. En realidad habían pensado mucho tiempo en mudarse a aquel agradable agujero hobbit. Sin embargo, Bilbo había perdido más que cucharas, había perdido su reputación. Es cierto que tuvo desde entonces la amistad de los elfos y el respeto de los enanos, magos y todas esas gentes que alguna vez pasaban por aquel camino. Pero ya nunca fue del todo respetable. En realidad, todos los hobbits próximos lo consideraron raro, excepto los sobrinos y sobrinas de la rama Tuk. Aunque los padres de estos jóvenes no los animaban a cultivar la amistad de Bilbo. Lamento decir que no le importaba. Se sentía muy contento y el sonido de la maramita sobre el hogar era mucho más musical. De lo que había sido antes, incluso en aquellos días tranquilos, anteriores a la tertulia inesperada. La espada la colgó sobre la repisa de la chimenea. La cota de malla fue colocada sobre una plataforma en el vestíbulo, hasta que la prestó a un museo. El oro y la plata los gastó en generosos presentes, tanto útiles como extravagantes, lo que explica hasta cierto punto el afecto de los sobrinos y sobrinas. El anillo mágico Lo guardó muy en secreto, pues ahora lo usaba sobre todo cuando llegaban visitas desagradables. Se dedicó a escribir poemas y a visitar a los elfos. Y aunque muchos meneaban la cabeza y se tocaban la frente y decían, pobre viejo bolsón y pocos creían las historias que a veces contaba, se sintió muy feliz hasta el fin de sus días que fueron extraordinariamente largos. Una tarde otoñal, algunos años después, Bilbo estaba sentado en el estudio escribiendo sus memorias, pensaba llamarlas Historia de una ida y de una vuelta, las vacaciones de un hobby, cuando sonó la campanilla. Allí en la puerta estaban Gandalf y un enano, y el enano no era otro que b a l i n -Entrad, entrad dijo Bilbo, y pronto estuvieron sentados en sillas junto al fuego. Y si Balin advirtió que el chaleco del señor Bolsón era más ancho y tenía botones de oro auténtico, Bilbo advirtió también que la barba de Balin era varias pulgadas más larga y que él llevaba un magnífico cinturón enjollado. Se pusieron a hablar de los tiempos que habían pasado juntos, desde luego, y Bilbo preguntó cómo iban las cosas por las tierras de la montaña. Parecía que iban muy bien. Bardo había reconstruido la ciudad de Valle y muchos hombres se le habían unido, hombres del lago y del sur y el oeste, y cultivaban el valle que era próspero otra vez. En la desolación de Smaug había pájaros y flores en primavera y fruta y festejos en otoño. Y la ciudad del lago había sido fundada de nuevo y era más opulenta que nunca, y muchas riquezas subían y bajaban por el río rápido. Y había amistad en aquellas regiones entre elfos y enanos y hombres. El viejo gobernador había tenido un mal fin. Bardo le había dado mucho oro para que ayudara a la gente del lago, pero era un hombre propenso a contagiarse de ciertas enfermedades y había sido atacado por el mal del dragón. Y apoderándose de la mayor parte del oro, había huido con él. Y murió de hambre en el yermo abandonado por sus compañeros. El nuevo gobernador es más sabio, dijo Balin, y muy popular, pues a él se atribuye mucha de la prosperidad presente. Las nuevas canciones dicen que en estos días los ríos corren con oro. Entonces, las profecías de las viejas canciones se han cumplido de alguna manera, dijo Bilbo. Claro, dijo Gandalf. ¿Y por qué no tendrían que cumplirse? ¿No dejarás de querer en las profecías solo porque ayudaste a que se cumplieran? ¿No supondrás verdad que todas tus aventuras y escapadas fueron producto de la mera suerte para tu beneficio exclusivo? Te considero una gran persona, señor Bolsón, y te aprecio mucho, pero en última instancia, eres solo un simple individuo en un mundo enorme. gracias al cielodijo bilbo riendo y le pasó el p o t e de tabaco Fin Hobbit de El Hobbit.